Tele-Elch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos 22 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida al programa de este jueves 15 de julio. Hemos llegado a la mitad de este mes y lo hacemos metidos de lleno... En la quinta ola de la pandemia que ha disparado, ya lo saben, los contagios en la Comunidad Valenciana, en el parque de ayer superamos los 2.000, lo que la ha convertido en una de las zonas de alto riesgo para el turismo. La rapidez de propagación de los contagios, la mayoría en la población más joven, la que aún no está vacunada, ha llevado al Gobierno valenciano a ser uno de los primeros en decretar restricciones a la movilidad con toque de queda en 32 municipios con mayor incidencia, incluida la ciudad de Valencia. Pero la noticia nos la dio ayer el Tribunal Constitucional al declarar inconstitucional una parte del decreto del estado de alarma dejando en el aire las multas que se impusieron durante el confinamiento a quienes se saltaron las restricciones. Se espera cascada, por tanto, de reclamaciones para recuperar el dinero de esas sanciones en el caso de haberlas pagado. Hay que ver la publicada esa sentencia, que viene tarde, un año después y en un momento que no ayuda en nada para frenar los efectos de esta quinta ola que ha entrado de lleno en plena temporada turística en la Comunidad Valenciana, como decimos. Mañana se actualizarán los datos por municipios y esperemos que en Elche no haya aumento de contagios ni de ingresos hospitalarios. Ayer eran nueve los ingresados en planta, 4 en el vinálogo y cinco en el general. Lo bueno es que las UCIs siguen vacías y sin fallecidos. En cuanto al tema del agua, pues continuamos lejos de la unidad política. Si el Partido Popular el pasado viernes a quien Elche puso en un aprieto al PSOE al exigirle en un pleno extraordinario que votase en contra de su gobierno pidiendo la dimisión de la ministra Teresa Rivera, ayer el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana hizo lo mismo. Pidió al Partido Popular en Les Corts que se enfrenten a Ayuso, ...y que le exijan que renuncie a esa reserva... ...de 60 hectómetros cúbicos del Tajo... ...que tiene asignada la Comunidad de Madrid... ...para salvar el recorte del trasvase. Así están las cosas entre los representantes políticos... ...mientras regantes y agricultores asisten perplejos... ...a este juego político que nada les ayuda... ...a conseguir el agua del trasvase... ...que quieren recortar el gobierno... ...que quiere recortar el gobierno de Sánchez... ...por cierto... Este mes parece que será el último en que recibamos los 38 hectómetros cúbicos para regadío y abastecimiento que nos toca por ley, ya que el Consejo de Ministros del 27 de julio tiene previsto aprobar el cambio de las reglas de explotación del trasvase para que en vez de 38 sea menos, 27, cuando las reservas del Tajo estén en el nivel 2. Veremos si esto ocurre. ...un maltrago que sufrirán los regantes del Segura... ...por una planificación hidrológica polémica y lesiva... ...para los intereses de nuestro territorio... ...en fin, así están las cosas... ...en un jueves donde hablaremos en este programa... ...dentro de unos minutos, del ocio nocturno... ...de la situación de los centros de salud en esta quinta ola... ...del sector de los componentes para el calzado... ...o de la ley del Palmeral, sin olvidar que es jueves... ...y que tendremos a las diez y media a Manoli Guilaber y a Nieves Gil en el Rincón Gastronómico. Ahora comenzamos con nuestra selección musical. Disfrutemos de uno de los clásicos de la Bossa Nova. ¡Felicidad! Felicidad, G.C. Que vi tu vale tanto falar Voa tal leve mas te mas vida a sofrer preciso sacar bem teu sem parar A felicidade do próprio parir La gran ilusió del carnaval A la La de six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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta Con Rosemary Alonso Bien, pues pasan 12 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas en este programa de La Glorieta y lo hacemos hablando o poniendo el foco en el colectivo Somos DJs Alicante porque este colectivo ha comenzado, ha lanzado una campaña en redes sociales con el hashtag piénsalo con el objetivo de reclamar su derecho a trabajar, tras el acuerdo del gobierno valenciano, de volver a cerrar el ocio nocturno en esta quinta ola. Con esta campaña pretenden, por tanto, dar a conocer ese grave perjuicio que supone para ellos esta medida. Y por ello, hoy tenemos aquí, en los estudios de Teleelche, en Radio Marca, a uno de los afectados, él es José Maciá, conocido musicalmente como el DJ José Lef. Muy buenos días. Muy buenos días, Rosemary. José Leff y eh, porque qué esta campaña de djs alicante es necesaria bueno a ver eh, por nuestra parte eh, por la parte artística creemos que sí eh, puesto que eh, la campaña lo que intentamos conseguir con ella es concienciar a la gente a ese sector de la sociedad que a través de sus actitudes incívicas, pues ha llegado al límite de que eh, consigan que generalidad eh, nos cerrá el o nocturno y por consiguiente ...muchos de y artistas del evento quedasen actualmente en paro. Eh, ¿Sois consciente o, o os creéis que el ocio nocturno no es el foco de los contagios de los jóvenes? Puede ser parte de la culpa del cierre. También es verdad que la gran mayoría, de la gran mayor parte de, de la culpa se la lleva, entendemos a nuestro parecer... Eh, ...como te digo, las, las formas incívicas de la gente... ...el tema de botellones, macrocedadas... Eh, ...no respetar el distanciamiento social... ...todo esto ha provocado ese pequeño o gran aumento... ...en los contagios. Vosotros habéis estado abiertos eh, muy poco... Eh, ...cuando en esta desescalada, uh -huh. cuando ya mejoraron eh, las cifras... ...se permitió la apertura del ocio abierto... Correcto. ...hasta esta quinta ola que está causando pues... Eh, ...ese disparo, esa propagación rápida de los contagios. No uh -huh. hay estrés hospitalario, pero sí hay muchos eh, contagios. ¿Sí? Eh, en el tiempo en que habéis permanecido abiertos, ¿cómo habéis eh, hecho frente al COVID? ¿Ha habido incidencias? ¿Ha habido jóvenes que os ha costado decirles que se pongan la mascarilla y que no bailen eh, pegados y sin guardar las distancias de seguridad? ¿Cómo, cómo ha ido ese bueno, esa apertura? Realmente pasa siempre en cualquier local. También es verdad que con la ayuda ya no solo de los eh, jefes de los locales, sino de los propios trabajadores, hemos conseguido eh, concienciar a la gente que entra al local de que debe hacer un uso responsable de la instalación y debe mantener una distancia. Sí que es verdad que hay casos aislados eh, en el que, por embriaguez, eh, la gente no lo entiende, pero al final siempre conseguimos hacer que lo entienda y que lo respete. ¿Ha habido focos eh, de contagios en alguna discoteca de Alicante? ¿En alguna fiesta que se haya producido? Mm, entendido por nosotros, eh, no han habido casos. Sin embargo, sí es eh, verdad que el pasado martes se lanzó una noticia eh, en la que no se consideró como foco, pero sí que la Policía Nacional disolvió una macroquedada con botellón en la playa del Costilete, en Alicante, por ejemplo. Pero lo que es a nivel sala, no. ¿Cómo habéis vosotros eh, llevado ese cumplimiento de las normativas en las salas de, del ocio nocturno, en las discotecas? Pues por nuestra parte se tomaron eh, las medidas que se nos exigían, como era la toma de temperatura, el uso obligatorio de la mascarilla dentro del local, a excepción de los momentos eh, de ingesta de bebida. Eh, siempre, bajo cualquier concepto, nunca se les permitía el estar en pista de baile bailando. Y únicamente el movimiento se restringía para eh, ir del, de la mesa del aseo, del aseo a la mesa. No se permitía nada más. Pues el, las pistas de baile se han cerrado. Correcto. El turno se ha cerrado, pero os reconvertís en cafetería y, y bar. Eh, ¿Esto no ayuda ¿No os ayuda a seguir eh, Ayuda a abiertos? algunos locales. Porque de hecho sí hay locales que han podido reinventarse, por así decirlo, convirtiéndose en cafeterías. Pero hay otros muchos que por su ende no han podido hacerlo y por tanto eh, la única decisión que tenían era cerrar sus puertas. ¿Cuántos han cerrado? En Elche, por ejemplo, pues actualmente que no han podido reconvertirse Actualmente en, en Elche, por ejemplo, eh, una de lo, uno de los locales del grupo de trabajo, que es Blanco Discoteca, cerró cuando la pandemia y no pudo volver a abrir y de hecho está cerrado hasta el momento. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Estáis en ERTE? ¿Cómo estáis? Muchos eh, se han redestinado a otros locales del grupo de ocio, pero hay otros tantos que, por desgracia, tuvieron que estar en ERTE o despedidos y han tenido que buscar otras alternativas de ingreso. Eh, la campaña la veis eh, iniciado con el hashtag Piénsalo. ¿Por qué esta palabra? Realmente lo que queremos es que la gente piense qué es lo que podría suceder. Eh, por ejemplo, mm, lanzamos el pasado domingo el vídeo de la campaña. Y había una frase que indicaba mi compañero Jorge Mendiola que creo que hace bastante bastante alusión al tema. Y es que decía que si tu padre o tu madre llegasen un día a casa y te dijesen que no pueden trabajar porque miles de personas se lo impedían, ¿seguirías haciendo lo que haces? Lo que queremos con esta campaña es concienciar al sector social que incurre en estas acciones incívicas a que no solo están afectando a terceros, sino que pueden llegar a afectar a su núcleo familiar. ¿Y cómo está yendo esta campaña en redes sociales? ¿Los jóvenes están pensando lo que, lo que deben hacer? Bueno, como todo Rosemary, pues sí. eh, siempre tienes gente joven que, por supuesto, tiene conciencia social y te apoya, pero hay otros muchos que no lo ven o no lo quieren ver así. De todas maneras, aún así, la campaña que estamos lanzando en redes sociales está funcionando muy, muy bien. Para pensarlo, evidentemente nos estás dibujando el panorama ese grave perjuicio que estáis sufriendo. Eh, hay ya algunos locales eh, cerrados, los trabajadores inertes o reubicados en otras salas de fiesta. Pero detrás de cada trabajador hay una familia. ¿Cómo uh -huh. estáis llevando a cabo o, o estáis sobreviviendo los que estáis afectados, DJs y otro tipo uh -huh. de trabajadores en este año y medio de pandemia? Pues, por ejemplo, eh, existen compañeros que por desgracia únicamente su sustento era el, el ocio nocturno y a causa de estos cierres eh, ahora mismo están eh, o bien enerte en el mejor de los casos o incluso hay quien directamente eh, está ahora mismo demandando el paro y sin dinero. Hay otros casos que no todos es feo, eh, que sí que sustentan su familia aparte del ocio nocturno a través de otros trabajos complementarios y por ahí pueden escapar algo pero aún así es eh, está bastante tocado el tema ocio nocturno y djs eh, tenéis ayudas eh, cómo están funcionando las ayudas eh, ¿las, las habéis tramitado como como es el las termín? ayudas realmente eh, salvo en lo que te digo salvo los casos de la gente que está en paro o erte que sí que la han solicitado la gran mayoría de ayudas las llevan eh, los locales de ocio por las causas que, le, que les pueden afectar de bajo rendimiento del negocio y todo esto pero el tema DJ es bastante más complejo. No tenemos esas ayudas como puedan tener un local. Eh, ¿Por qué? ¿Sois autónomos? Eh, ¿Sois trabajadores como el DJ? ¿Cómo está? En ¿Cuál algunos, es su situación laboral? En algunos de los casos, eh, por ejemplo, hay compañeros que sí que son autónomos, que hacen sus eventos por su cuenta, pero la gran mayoría eh, suelen ser trabajadores contratados por locales de office. ¿Qué recorrido va a tener esta campaña? Piénsalo. Pues eh, nuestra primera intención era únicamente hacer eh, eco en redes sociales, en nuestras redes sociales concretamente, pero tras una reunión del comité que gestiona este colectivo de Somos DJs, eh, decidimos el llevarlo algo más allá, un paso más hacia adelante, eh, haciéndonos eco a través de aquellos medios como prensa, radio, televisión, que quisieran colaborar con nosotros. Nuestro cometido es lo que te decía antes, intentar concienciar a la gente de que debe hacer un uso responsable del ocio, que tienen que dejar ya de lado esas formas incívicas que tienen. Vosotros reclamáis el derecho a trabajar al gobierno sí. valenciano, porque ha cerrado el ocio nocturno, eh, pero ¿eso se traduce en volver a abrir de nuevo las pistas de baile? Realmente no. Eh, realmente el ocio nocturno, eh, tal como lo conocíamos hasta 2019, está claro que va a tardar en llegar, pero hasta hace una semana que se impuso este, esta restricción, Eh, el ocio nocturno seguía vivo por lo menos aquí en Elche, en los tardeos yo por ejemplo, que soy uno bueno, el DJ de la Puerta Verde, nosotros teníamos nuestro tardeo con su DJ, con su gente sentada en la mesa, disfrutando de una copa eso es lo que exigimos, el poder trabajar no como ocio nocturno puro y duro con pista de baile, pero sí que el DJ pueda trabajar ¿El DJ alguna vez te has planteado cuando empezaste esta carrera? luego te preguntaré por qué eh, que acabarías eh, pinchando música para que la gente esté sentada ¿Ese es el objetivo de un DJ o levantar a, la, a las personas? Realmente el objetivo de un DJ, desde mi punto de vista, es transmitir y hacer disfrutar a la gente, sea como sea. Ya bien sea en una pista de baile, ya bien sean sentados. Si un DJ transmite algo con la música que él pone, ya ha he hecho un buen trabajo. Si volveremos a recuperar la normalidad, ¿os estáis reinventando los DJs? Sí, de hecho, durante la pandemia ya nos reinventamos eh, y dado que no podíamos trabajar en nuestros locales, lo que hacíamos era, eh, a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitch, eh, hacer sesiones en directo para que la gente se pudiese conectar y desde sus casas eh, paliar esos momentos tan amargos que estuvimos pasando con un poquito de música. ¿Lo hiciste en el Che? Jacele? Por supuesto. ¿Dónde, Yo lo estaba haciendo desde casa, de hecho mucha gente, muchos clientes nuestros de los locales de Occiedad y de Elche, y ya no solo de Elche, sino de fuera de Elche también. Eh, la verdad es que teníamos mucha aceptación, tuvimos incluso oyentes desde Galicia, cuando este colectivo eh, tan solo se creó en una primera instancia para reunir a los Djokers de, de la provincia de Alicante. ¿La música que os pedían durante el confinamiento es la misma que os piden después, de la, en la desescalada? ¿Has visto una evolución o un cambio en los gustos de la gente? Realmente no. ¿Lo estáis no, viendo? Porque, eh, como te digo, a, al haber e, ese corte, por así decirlo, de, de tiempo, los grupos también eh, se vieron afectados, los grupos de música, los de que se vieron afectados, no sacaban temas nuevos, entonces tampoco se ha notado tanto ese cambio de gusto. ¿Cómo has sobrevivido tú personalmente? Porque has hablado de tus compañeros, pero uh -huh. vamos a personalizarlo en ti, José L. ¿Cómo has vivido? Porque, claro, el ocio nocturno es el que, bueno, la peor parte se ha llevado porque habéis estado cerrados y además os han dejado abrir de forma esporádica. Ahora sí, ahora no, uh -huh. completamente. ¿Cómo, ¿Cómo lo has sobrellevado? Bueno, en mi caso yo creo que me puedo considerar un privilegiado, eh, puesto que además de, digo que yo cuento con otro trabajo con el que suplemento, y que me ha permitido el poder subsistir y, y llevar mi familia adelante. ¿Te arrepientes de haber escogido esta esta profesión? Para nada. Mira, para mí es un placer ver cómo la gente disfruta mientras yo estoy poniendo música. Eso es, eh, es una gozada, no tiene no tiene precio. ¿Y qué hay que, que, que saber para ser un buen DJ? Realmente eh, en parte se debe nacer con ese con ese don en parte, aunque se puede llegar a aprender, pero para ser un buen dijockey es lo que te decía antes, eh, basta con saber transmitir un sentimiento a través de canciones y eso hacerlo llegar a, a tu público. Estáis ahora en uno de los peores momentos del oficio, con esta campaña es la primera que vais a emprender, uh -huh. pero será la primera de muchas. Espere, eh... Esperemos que sí. ¿Qué hoja de ruta os habéis trazado? Porque esta quinta ola eh, parece que todavía no, no llega a su momento de, de doblegarse. Claro, realmente eh, no nos hemos planteado una hoja de ruta, lo que sí que nos hemos planteado es un cometido y es hacer entender a la gente de que el ocio nocturno no es una diversión, es un trabajo. Y mucha gente no lo entiende así, lo entiende como un hobby o algo pasajero. Y hay muchas familias que subsisten de, de este tipo de trabajo Entonces, nuestro cometido va a ser, eh, a final de cuentas, el poder hacer entender a la gente de que eso es un trabajo y deben de cesar esas actividades para que podamos volver todos a trabajar. Eh, vosotros estáis en el colectivo de DJs de Alicante, uh -huh. eh, pero ¿por qué no estáis dentro de las asociaciones de hostelería que hay en Elche? Eh, realmente este colectivo es bastante joven. Eh, empezó su andadura en junio del 2020 Y bueno, todavía no estamos constituidos como una sociedad pura y dura, aunque nuestra intención a futuro sí es hacerlo y hacer piña, como se suele decir con el resto de asociaciones, que en este caso, por ejemplo, estarían afectadas, como sería, por ejemplo, hostelería también. Eh, te lo pregunto porque hemos visto protestas y movilizaciones en la calle de los hosteleros uh -huh. y también algunos empresarios del, ozo, del ocio nocturno. ¿Vosotros os habéis movilizado? ¿Habéis tomado la calle en algún momento? Por supuesto. De hecho, aquí en Elche hubo una movilización y junto con Alicante en la que el colectivo Somos DJs de Alicante tuvo su representación. ¿Y seguiréis eh, con esas movilizaciones y protestas de Siempre. continuar el cierre? Por supuesto. Hasta que podamos volver a la normalidad, entre comillas, eh, siempre volveremos a las movilizaciones. Supongo que la decisión de perseguir los botellones como faltas graves y con sanciones muy elevadas la aplaudís. Por supuesto. De hecho es uno de los motivos por los que a día de hoy el ocio nocturno eh, tiene su cese. ¿Los botellones siempre os han hecho daño? ¿Con o sin pandemia? sí. De hecho, tenemos que tener en cuenta que un botellón no es más que un grupo de gente bebiendo en la calle. Eso supone una pérdida en los locales de ocio o de hostelería. ¿Sabéis que los botellones se han producido desde es lo más frecuente de los últimos años? por uh -huh. Supongo que porque los precios en las salas de fiesta y discoteca se han incrementado. Realmente, ¿Tan, tan caro está caro alcohol realmente por lo menos, yo que llevo tantos años trabajando en este mundo, los precios más o menos se han estado manteniendo Sí que es verdad que hay algunas salas que por cualquier motivo, motivos ajenos a, a nosotros, sino el local, sí han subido sus precios Ahí esa parte la podría entender, pero hay muchos otros locales, que son la gran mayoría, que más o menos han estado manteniendo los mismos precios José, les supongo que estaréis deseando volver a recuperar los festivales. A vosotros os contrataban también, no solo las sí. salas de fiesta, sino todos los festivales como el ARENALSAM, eh, eh, los de Benicassim, eh, en Alicante. Eh, estáis esperando, ¿no? Sí, de hecho tenemos compañeros que tenían eh, este fin de semana un festival y que por causas de pandemia pues eh, ha sido cancelado y se han quedado sin, sin ese trabajo. Sabéis también, los DJs, vuestro colectivo, que la Concejal de Fiestas ha anunciado conciertos, pero uh -huh. no no barracas. Sí. Esos conciertos con eh, el público sentado. ¿Vosotros formáis parte de la programación? ¿Os han contratado desde por, fiestas? Por nuestra parte, al menos que yo tenga noticias, no, no hemos sido contratados. Y desde aquí hacemos un llamamiento a la Concejalía de Fiestas de que el colectivo Somos DJs de Alicante que ya no solo lo componemos de Illogis delche sino de toda la provincia, estamos a su disposición. Pues Josele, no no hay más asuntos que abordar, pero sí muchos problemas que sí, solucionar y esperemos que con esta campaña de piénsalo haya haya pues un mayor apoyo de la sociedad a vosotros, a este colectivo en esta reivindicación, porque al fin y al cabo lo que reclamáis es trabajo. Así que Josele ponme el punto final a esta entrevista, ponmelo con música que tú sabes hacerlo muchísimo mejor que yo Pues nada, pues desde desde estas líneas, pues quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad y debemos recordar que, que la COVID-19 es algo real y, y que, vamos no es solo trabajo de algunos sino de todos, eh, el ayudar a poder contribuir y a paliar esta esta pandemia, ¿no? Y para ello, pues, dejo en el aire, eh, para que la gente medite y responda, la, la siguiente reflexión. Y es que con estas actitudes, pues, solo contribuimos a volver al, al pasado. Y, por tanto, nos gustaría volver a pasar por donde ya pasamos, encerrados entre cuatro paredes. Yo lo dejo ahí en el aire. Y nada, muchísimas gracias, Rosmari, por tu tiempo. ¿Y qué canción, con qué canción terminamos? Pues mira, es una canción que nos, nos identifica mucho al grupo Somos DJs de Alicante que se llama Without You, de los artistas David Guetta y Asher. I can't win, I can't rain i will never when this came without, without, without, without, without you Without you I am lost, I am vain I will never be the same Without you Without you, without you. Without you. Without you. I will run Don't you But I can't accept that We were strange without you Without you I can't quit now This can't be right I can't take one more sleepless night Without you Without you Without you i won't surf, I won't climb, if you're not here, I'm paralyzed, without you, without you, I can't look, I'm so blind, I lost my heart, I lost my mind, without you, without you. Bye. Lost, vain, without you, without you, without you. Pues ya lo han oído ustedes, un colectivo el de los DJs de la provincia que es están pasándolo mal, que están reclamando a través de campañas sociales, en redes sociales, su derecho a trabajar tras acordar el gobierno valenciano, volver a cerrar el ocio nocturno durante esta quinta ola. Pues ellos son los que realmente necesitan ayuda. Not just anybody, help! you know I need someone, when, when I was you young younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now oh, these days these are gone, days I'm gone. not so self-assured now, now I'll find a general mind, I'll open up the doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being around Help me get my feet back on the ground Won't you please, please help me Now and now my life is changed life in so many ways my independence. my independence seems to vanish in the hay uh, But every ooh, now and I, I feel land. so insecure I know, that I, I know that I just need your life I've never done before Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate to be around get my feet back on the ground. Won't you please help me? when I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone days are I'm gone. not so self-assured And now I've, I've, I've, I've had to my and open up the door Help me if you can, I'm feeling down I do appreciate you being around Help me get my feet back on the ground Won't you be Help me, help me, help me. Uh. 101.4 Telehelp Radio Marca. Glassur es prevención, todo para la higiene de tu negocio. 965483535.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 Y seguimos disfrutando antes de la siguiente entrevista de nuestra selección musical para este jueves 15 de julio. Vamos a escuchar ahora al grupo funambulista que se ha unido junto a Vanessa Martín para realizar, para lanzar una verdadera declaración de intenciones. Valiente y fuerte y libre.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 Tu laberinto en medio de la sola Tu soledad que se ha quedado sola Tu forma linda de ser Valiente y libre a la vez Por cada vez que lo luchas luchaste sola Por ser igual y tan distinta todas hoy Solo me sale querer ra por cómo me miras y cómo me ves por tatuarte la vida y dejarla ver por cada vez que lo luchaste sola por ser igual y tan distinta a todas valiente y libre a la vez valiente libre a la vez Solo me sale querer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 Será tu baile que ten belleza te envilece y me deshace que se ha cansado de fingir ya de veces arde y se hace grande y es tan inútil y certero tan distinto, tan real con tanto arte que solo veo molinos tú, gigantes será tu corazón tan elegante será tu caminar sobre la alambre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 Oh no me sale querer me sale querer me sale querer me sale querer 101.4 Tele-Elx Radio Marca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 Son las 9 y 43 minutos de la mañana y seguimos avanzando en el programa La Glorieta. Tenemos 23,2 grados de temperaturas con la estación meteorológica de Tileis. Seguimos con nuestra selección musical, ahora rescatamos uno de los temas de las canciones Si quieres bailamos, del grupo Pereza, ¿lo recuerdan? Del que formó parte, Leiva. Fui pensant en escribirte una canción y no me sale. Estaba yo solo, sentado, tratando de entonar. Mm. No sé qué contarte que no me hayas dicho tu primer Jacó già già non sé che besarte che non ti ha già besado già si c'era ballavo non me pongo los zapatos fine gelà singure che va scongiuro poresemmos oscura ride scondotida nel compas Olvidarnos del tiempo perdido Despertar y ver que aún estás Sabes, no es lo mío hacer de florero por la vida Pues no es mi parada en la que tengo que bajar que no te haya besado ya. Si quieres bailar, me pongo los zapatos y me llevas, me llevas sí. contigo por este mundo oscuro y desconocido en el compás. No olvidarnos del tiempo perdido, despertar y ver que 101.4 Tele-Elch Radio Marca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 9 y 48 minutos y vamos a escuchar al genio de la música Ray Charles quien fue famoso porque fue el primero en mezclar la música country con el ritmo and blues y la música pop de los 60 con grandes éxitos como este Unchained my heart Unchained my heart Baby let me be Unchained my heart, cause you don't care about me, you got me sold on like a pillowcase, but you let mine go away, so unchain my heart, oh please, please set me free, unchain my heart, baby let me go, unchain my heart. Unchained my heart Unchained my heart Cause you don't love me no more Every time I call you on the phone Some fella tell me that you're not at home So unchained my heart Oh please, please me free I'm under your spell I'm under your spell Like a in a train Like a in a train But I know darn well i don't stand a, don't don't stand a So unchain my, my heart Let me go my way Unchain You were me that day Unchain my Wali you don't care about a me So my rope oh, this Under your spell Under your spell Like a man in a train Like a man in a train Oh, wow, you, know well you know down well That I don't, that I I don't stand so, a chance So unchain my heart Unchain my heart Let me go my way Unchain my heart Unchain my heart, unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. You're boring me unchain my, unchain my heart While in the new and The Juno 101.4 Telehealth Radio Marca Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta Ahora la adelanta un Volvo XT40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 Tel el radio marca 101.4 La radio de Elche La glorieta con Rosmario Alonso Pues eh, cuando quedan 8 minutos para llegar a las 10 de la mañana y tenemos 23,3 grados de temperatura, vamos a hablar de la pandemia porque a diario escuchamos que esta quinta ola ha disparado los contagios entre los más jóvenes, que la mayoría son asintomáticos, que la variante delta, la predominante, no es tan agresiva como la primera y que por tal motivo no hay tanto estrés hospitalario, pero... ¿Qué está ocurriendo en los centros de salud... ...donde se está realizando precisamente... ...un trabajo de control de la transmisión del virus? ¿Qué está ocurriendo con el personal de refuerzo... ...contratado este año para hacer frente... ...a, a los momentos más duros de la pandemia... ...cuando teníamos las ucis casi llenas... ...y si ha sido despedido? ¿Y qué hay de las reivindicaciones... ...de los médicos, de los profesionales... ...para acabar con los problemas endémicos... ...de la atención primaria?... Pues son cuestiones que abordamos a hoy aquí en el 101.4 de Teleilche Radio Marca con el portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, el doctor José Manuel Pérez, a quien saludamos. Muy buenos días, José Manuel. Buenos días, encantado de estar eh, con ustedes. Pues son muchas, muchas las cuestiones que queremos saber. La primera, ¿cómo están nuestros centros de salud, doctor Pérez? Bueno, pues absolutamente desbordados. Eh, en principio, por la, por la, eh, la situación de, de, de pandemia, que ahora con una quinta ola, es eh, resaltar que la, la, los pacientes ahora más afectados son de edad de jóvenes y eso hace que las relaciones sociales la, la que entre ellos tienen, intersociales que tienen, Pues son muy, muy, muy son muy, muy amplias. eso hace que eh, nos haga que tengamos que hacer un mayor número de pruebas, un mayor número de búsqueda de contactos y eso produce una, una sobrecarga asistencial por este motivo bastante grande. Se añade también que estamos en periodo estival, el plan de refuerzo de vacaciones ha sido muy insuficiente se cesaron o no, no se renovaron bastantes contratos eh, que teníamos de refuerzo COVID y estos son factores que hace que verdaderamente ahora mismo pues estemos bastante desmontados. Pues hay dos cuestiones aquí. Eh, Chimo Puig, el presidente, anunció junto a la consejera de Sanidad que se iban a contratar creo que 500 rastreadores. ¿Esto significa que ya están contratados, que están...? Eh, ...aliviando la carga, el, el esfuerzo que están realizando el personal de los centros de salud... ...o esto significa que no se están llevando a cabo, se tienen que renunciar a, a, a test ...porque no se pueden llegar a todos los contactos sociales de los contagiados... ...con, con el peligro consiguiente de que se nos vaya de las manos esta, este control de la pandemia nosotros lo que es en los centros de salud a pie a pie del centro de salud la verdad es que no hemos notado esos rastreadores no lo hemos notado eh, bien es cierto que sí que estamos llegando estamos llegando a, a, a, a todo lo que podemos llegar y lo que debemos llegar eh, el número de, de, de infectados y de contactos eh, vamos redoblando los esfuerzos la verdad es que entre los profesionales, Estamos llegando y no conocemos nosotros gente que se esté o pacientes que se estén quedando sin, sin diagnosticar y sin seguir pero a pie de centro de salud la verdad es que estos rastreadores que se han contratado pues nosotros no, no, no, no, no somos conscientes de que de que esto haya llegado a los centros de salud ¿no? y si están notando esos despidos que se produjeron del personal de refuerzo lo están ustedes notando porque, claro, aquí hablamos de personal de refuerzo, pero ¿qué personal fue el que se contrató? ¿Para los hospitales o para los centros de salud? Bueno, se contrataron para, para todo, para, para, para ambos ámbitos, eh, tanto para los hospitales como para los centros de salud. Eh, eh, cuando Llegó, bueno, se renovaron, estuvieron un año, y cuando llegaron a, a que se tenían que volver a renovar, eh, la verdad es que a la atención primaria bueno a ambos ámbitos pero sobre todo a la atención primaria sí que se le ve un tejido tijeretazo bastante importante. Estos compañeros hacían un, que eran de todas las categorías hacían un, una importantísima labor que fue la que hizo la que hizo que, que llega o sea controloramos la, la, la, la pandemia ¿eh? controlamos la pandemia. Nosotros advirtimos a la consejería que eh, no cesara o renovara a la mayor, a, a la gran a, o sea el 100% de, de, de los profesionales no se negaron tres3000 eh, contratos eh, no se fueron renovados advertimos que esto podría volver a pasar porque verdaderamente bueno con toda la humildad del mundo los verdaderos expertos somos los que trabajamos en, lo, en los centros de salud y en los hospitales, pero no nos hicieron caso. Entonces, en eh, primaria, en atención primaria, hubo un, un tijeretazo importante y eso ahora lo estamos acusando sin ninguna duda. Pues doctor Pérez, eh, siempre oímos hablar a la consellera de que se va a cambiar el modelo de atención primaria. De hecho, creo que se ha creado una figura o se ha contratado a alguien en el Gobierno valenciano, a algún organismo, precisamente para este objetivo. ¿Qué pasa con, con estos anuncios o con estas pre, promesas? Bueno, parece ser que todos son anuncios. Eh, la, se creó una figura para eh, controlar bueno, y cambiar el modelo de atención primaria que estamos solicitando desde hace mucho tiempo. La atención primaria tiene muchos problemas endémicos desde hace mucho tiempo, pero no a, a excepción de alguna reunión aislada no hemos sabido eh, nada de esta figura de, de, de, de la sionada para atención primaria por eso nosotros eh, hace un año en mayo del 2020 eh, creamos una plataforma una plataforma de, de, de una tribuna de, de, de actuación para para mejorar eh, el modelo de atención primaria ...y lo creamos que es el foro de atención primaria de, de médicos de atención primaria de la Comunidad Valenciana... ...en el que estamos el Colegio de Alicante, nos formamos el Colegio de Alicante, el Sindicato Médico... Eh, ...diversas sociedades eh, de pediatría de atención primaria... ...y la Sociedad Valenciana de, de Medicina Familiar y Comunitaria... ...y los estudiantes de medicina... ...y lo creamos con un triple objetivo... por ...en primer lugar... ...para recordar que somos el verdadero eje del sistema sanitario... Es donde, ...nosotros somos la atención primaria... Es ...donde debe asentarse la, la, la, la asistencia sanitaria... ...en segundo lugar para objetivar... ...todo este tipo de problemas crónicos... ...que durante muchos años llevamos los los, los, los facultativos... ...y los profesores de atención primaria... ...y en tercer lugar no, no es que planteamos problemas... ...es que damos soluciones... ...como verdaderos expertos que decía antes... ...humildemente... Damos soluciones a, a la consejería y, en base a estas soluciones, creamos un documento de 16 requisitos eh, para reconstrucción de atención primaria que, la verdad, es que no, no ha sido muy escuchado y no hemos tenido respuesta hasta ahora. Ustedes dicen que ese documento en el que indican las, las soluciones a los problemas endémicos de la atención primaria ha quedado en papel mojado. No se ha hecho caso a nada. ¿Cuál es el principal problema del, de los centros de salud de la medicina de familia? Bueno, destacar que esto lo pedimos en mayo del 2020, que estábamos entre entre, entre dos olas de, de, de pandemia. Bien, algunas pequeñas cosas que pedimos ahí, como eran las medidas de seguridad eh, lógicas y normales para los profesionales, pues sí se consiguieron, no vamos a decir que no. EPI, mascarillas, que en un principio pues, faltaban. ¿no? Pero luego sí que pedimos, vamos, creemos que, que, que, que hace falta cosas de peso, porque el modelo de atención primaria, la verdad es que hay que reorientarlo, Hay que repensarlo y hay que reorganizarlo. Pedimos cosas muy de peso, por ejemplo, una dirección, o sea, pedimos una dirección de atención primaria que no dependa de los hospitales, queremos un liderazgo que sea visible y accesible para los médicos de primaria. También pedimos, como no, suficiencia financiera, un presupuesto adecuado. Estamos en un presupuesto muy, muy bajo y necesitamos suficiencia financiera, pero en presupuestos tangible, que podamos verlo y podamos hacer cosas. También contratos dignos. Bueno, estamos viendo que los compañeros eh, de atención primaria que terminan la residencia, pues no quieren eh, trabajar con nosotros. Y no quieren trabajar porque no se les ofrece contratos dignos. Eh, se les está ofreciendo contratos eh, cobrando bastante menos. Se les obliga a hacer a doblar consultas. Y en, no hay que, hay que recordar que en, en comunidades cercanas se les ofrecen contratos mucho más largos hasta dos años se les ofrece contratos cobrando bastante más y bueno como anécdota ayer nos llegó una oferta de trabajo de francia cobrando el doble y viendo la mitad de pacientes que claro los compañeros pues se marchan pero vamos eh, pero, pero pero rápido También pedíamos un plan de choque estructural para la atención primaria, a semejanza del que tiene la atención hospitalaria, para controlar a todos aquellos pacientes crónicos que durante la pandemia se quedaron ahí en el aire, por desgracia, ligeramente desatendidos. Ese tipo de pacientes hay que volverlo a incorporar ...y durante el tiempo de pandemia... ...pues está siendo complicado... ...y para eso pedimos un plan hecho de... Salud. ...bueno, eh, me diría que eh, tuvimos gracias... Sí. ...podríamos... ...hasta las 16 de... propuestas, no hay tiempo para más... ...pero me choca, <ríe> doctor peris ...me choca que digan que necesitan... ...un presupuesto adecuado cuando... ...hemos publicado... ...que es eh, la pandemia... Eh, ...pues el, ha obligado... Al, ...al gobierno del Botanic... ...a incrementar el presupuesto en sanidad... ...esto... Esto cómo se traduce? ¿Ustedes han tenido más presupuesto que eh en 2019 eh o en 2020? La del presupuesto en atención primaria sigue siendo mínimo, estamos en unos niveles muy bajos. Pedimos nosotros el 25% del presupuesto de en sanidad y, y estamos en un 10 en un 11%. ¿Viene cierto que bueno, la consejería siempre dice que que, que, que Eh, tantos millones para tal tantos millones para tal pero la verdad es que en atención primaria eh, de forma estructural y de forma continua los presupuestos siguen siendo muy muy esiguos hace falta eh, unas plantillas suficientes hacen falta crear más plazas de médicos estructurales hacen falta unos cupos adecuados y todo eso no hay dinero para eso Pues ante la evidente dejadez que usted está denunciando, bueno, el foro de médicos de la atención primaria de la Comunidad Valenciana de la Conselleria de Sanidad, ¿qué van a hacer? ¿Se quedan en una denuncia pública o van a los eh, o van a ir a los tribunales? No, no, vamos en principio no, en principio os hemos pedido ya eh, hemos vamos a pedir una reunión con Consellería Ya la pedimos hace un año, tuvimos alguna reunión, de ahí nos salió bueno, todo Promesas. La consellera sí que vino a la inauguración, bueno a la creación de, de, de nuestro foro y dijo que, que sí, que bueno que iba a intentar plantear y a intentar llevar a, a, a buen puerto las iniciativas que nos hacíamos. ...y nosotros vamos, nos, de nuevo nos queremos sentar con consideridad... ...de nuevo queremos llegar a acuerdos... ...de nuevo queremos llegar a, a, a llevar proyectos adelante... ...y creemos que debe ser así... ...debe ser así porque la atención primaria se lo merece... ...porque somos la base del sistema... ...y porque con más atención primaria se garantiza... ...sin ninguna duda la calidad... De, ...y el cuidado de la salud de, de, de, de nuestros pacientes... ...y esto es algo que nosotros pues, perseguimos y queremos que sea así. Eh, Sabemos que todos los sanitarios están vacunados, pero ¿se están dando contagios entre el personal de los centros de salud valencianos? Pues sí, sí. Al igual que con la población en general, sí, eh, se están dando contagios. O sea, todos conocemos que la vacuna no garantiza al 100%, no es esterilizante, o sea, no garantiza al 100% que te puedas... Eh, infectar. Bien es cierto que la infección es más leve, pero sí, ahora mismo tenemos eh, compañeros que se han infectado, como cualquier otro uh -huh. habitante que ha vacunado, y lo que empeora, perjudica, porque si estamos ahora mismo en los centros de salud, estamos en cuadro entre vacaciones, sustitutos. Bueno, ayer me llegaba una noticia de un centro de salud que de seis médicos son dos, en fin, esto es complicado esto es muy complicado esto nosotros sabemos lo complicado que es llevar sacarlo hacia adelante todos los días pero sí hay algún algún hay compañeros que se han infectado sí sí, sí sin ninguna duda pero ante esta situación bajas por contagios y supongo que bajas por vacaciones o turnos de vacaciones eh, eh, es, es difícil eh, creer eh, que la Consejería de sanidad no va a intervenir a, ¿O no va a hacer caso a, a las reclamaciones que ustedes están haciendo de que los centros de, de salud están en alerta, en alerta roja, por, por porque no tienen recursos para, para hacer frente a todo este esta sobrecarga de trabajo que llega con la quinta ola? Pues sí, entre otras cosas, para eso estoy aquí con usted sí, y sí. para eso estamos denunciando y, y, y damos a conocer cómo estamos. Hoy en día una consulta en un centro de salud, tanto de médicos de familia como de pediatría, pues consta de, de, de, de, de múltiples consultas presenciales, telefónicas, administrativas, urgentes, COVID, sí. asistencia a vacuódromos, domicilio, todo eso lo estamos haciendo, todo eso es una consulta diaria. A eso se cuenta con compañeros que no están, lo que ya hemos dicho, con eso eso se cuenta, el plan de de, de, de de vacaciones y de refuerzo es mínimo recordar que hay muchos centros de salud que se ha sustituido 0% 0% entre ellos elche elche por ejemplo es de los centros de salud que más eh, los departamentos más castigados en cuanto a sustituciones según los datos que tenemos y, y así estamos pues esto es nuestro nuestro día a día hoy Y aquí estamos para denunciarlo, por supuesto. ¿Estarán muy cansados el personal pues estamos sanitario? estamos muy cansados. De después del año que hemos llegado, un año estresante, un año complicado. Un año que nos adelantamos a decir que iba a pasar. No nos hicieron caso. Ha pasado. Un año en que pedimos más refuerzos. No se nos ha hecho caso. Un año en que en que solicitamos eh, modelos, eh, solicitamos presentamos requisitos, presentamos soluciones, no se nos hace caso. La verdad es que sí, estamos cansados. La atención primaria está pasando por una por una mala época y de sus consecuencias. ¿eh? Tiene sus consecuencias, por ejemplo, los compañeros de atención primaria, de, de los residentes que terminan la residencia, pues no quieren trabajar en atención primaria prefieren, solamente el 60% estimamos ahora mismo que quieren trabajar en la primaria, los demás buscan otras salidas. Muchos compañeros antes se iban a otras, que les hemos comentado, se iban a otras comunidades y, por ejemplo, en la elección de plazas Smith, que terminó, creo que terminó ayer, uh -huh. en Madrid, bueno, la especialidad de medicina de familia, pues ha sido una de las menos solicitadas, o han sido los últimos los que han tenido que solicitar medicina de familia. Bueno, esto está claro, que así lo podemos seguir. Ne necesitamos soluciones, necesitamos soluciones urgentes y son las autoridades sanitarias quienes no las tienen que proporcionar. Y en ello estamos. Claro. Esperando a sentarnos con ellos e intentando arreglarlo No se entiende que todavía estén esperando a esa reunión con la consellera por la urgencia de, de los problemas que acaba de explicar. Doctor Peris, ¿ayuda en algo los reconocimientos o los actos públicos eh, que se suceden a diario en homenaje a ustedes, al personal sanitario, a ese enorme eh, desgaste y esfuerzo que han realizado para cuidar de todos nosotros? Pues la verdad es que al principio era muy satisfactorio ¿sabes? cuando empezamos con los lausos y todas esas campañas para ver es que fue muy emotivo muy satisfactorio pero luego no, cambiaron las cosas pero bueno, luego eh, hubo una no sé consideremos que hubo una campaña o, o no de desprestigio pero la verdad es que sí, la, la gente muchas veces se les pagaba con razón ¿eh? se con razón porque Eh, hemos de decir, la gente sí que ha tenido también dificultad en acceder a los centros de salud, resaltar que nosotros hemos tra estado trabajando siempre, pero siempre, con una sobrecarga asistencial enorme. Hemos visto, bueno, hemos eh, visto millones de, de, de, de consultas telefónicas a quien ha habido que atender personalmente, se le ha atendido, siempre se le ha atendido personalmente pero no la verdad es que no hombre, lo agradecemos pero no nos ayuda mucho queremos soluciones soluciones de verdad soluciones tangibles soluciones que pongan eh, ya de, de sol, eh, respuesta uh -huh. a, a lo que pedimos y soluciones que, que, que, que, que mejoren las condiciones de trabajo usted pero está pidiendo no, eh, bueno. está pidiendo una mejor gestión de nuestros representantes políticos. En esto Exacto. de la pandemia. Y, y, y supongo que, que le preocupará lo que estamos viviendo también en cuanto a los jueces. Cada eh, tribunal eh, sub, sub, eh, superior de cada comunidad dice una cosa con respecto a las restricciones que consideran. Y ustedes los piden esas restricciones porque son necesarias. Y ahora vemos como el Tribunal Constitucional ha declarado parte del decreto del estado de alarma como inconstitucional. ¿Por qué tienen los jueces que, que, ...que determinar unas medidas que piden ustedes los expertos sanitarios. Bueno, me va a permitir que no me meta <risa> en este general porque... Bueno, sí, claro, bueno, el, el, el, se lo preguntaba porque el, si ustedes reclaman esa ley de salud pública... ...para precisamente gestionar mejor estas pandemias. Hombre, sin ninguna duda, una ley bien hecha, una ley adecuada será bueno para todos, eso sin ninguna duda. Eh, bueno, desde el principio hemos visto, bueno, atendemos a, a contradicciones, eh, por ejemplo, el uso de las mascarillas, era evidente, nosotros desde todas las sociedades científicas decían que la mascarilla se debía seguir utilizando. Y, bueno, no ha sido como a lo mejor como nosotros creíamos. Nosotros siempre hemos pedido eh, que se haga caso a las autoridades sanitarias no podemos hacer otra cosa uh -huh. eh, pero bueno eh, alguna ligera discrepancia sí que ha habido con algunas con algunas medidas sí. nosotros como sanitarios nos gustaría restringir mucho más entendemos que uh -huh. hay con, eh, que hay consideraciones económicas consideraciones pero nosotros nos gustaría restringir mucho más pero bueno eh, uh -huh. creemos que hay que hacer lo que dicen las autoridades sanitarias ...y nosotros en el ámbito judicial no, no podemos entrar. No, desde luego. Aunque lo necesitan, sí que entran de vez en cuando... ...para denunciar barbaridades que se producen. Eh, para terminar, usted ha pedido en esta entrevista gestión... ...a nuestro representante, a la Consejería de Sanidad... ...pero ¿qué pide a la sociedad? ¿Qué nos pide? ¿En qué podemos ayudar a ustedes, al personal sanitario de los centros de salud? Paciencia, ¿qué nos pide? Responsabilidad. Bueno, sobre responsabilidad. sobre todo responsabilidad, sobre toda responsabilidad y nosotros eh, como profesionales debemos eh, decir que debe hacer caso a las autoridades sanitarias. Eso eso está claro. Bueno, esto de eh, lo último que hemos estado viendo de estos botellones, estos viajes, la verdad es que a nosotros nos frustra Nos, eh, se ha pasado muy mal, lo hemos visto en los centros de salud, lo hemos visto, lo hemos pasado muy mal y no le digo nada en los hospitales con esos ingresos y en las unidades de cuidados intensivos. Nosotros pedimos a la población que tenga responsabilidad, un poquito de paciencia. Y es cierto, nosotros en la atención primaria, en los centros de salud, estamos empezando a ver pacientes progresivamente porque nosotros queremos ver a los pacientes. ...es incierto que nosotros no queremos ver a los pacientes... Nos, ...nuestro trabajo... Eh, ...consideramos que es la mejor especialidad... ...del mundo, tanto la medicina... ...como la pediatría de atención primaria... ...y queremos ver a nuestra gente... ...nos gusta, forma parte de nuestro trabajo... ...pero bien es cierto que bueno... ...hay unas consideraciones... ...hay una situación epidemiológica complicada... ...complicada... ...y claro, lo que no podemos permitir es que... ...siempre, bueno... ...siempre en base a las, a las indicaciones de, de la consejería... No podemos permitir que los centros de salud sean fuentes de contagio, ¿de acuerdo? Pero nosotros queremos ver a nuestros pacientes. Nos gustaría volver a, a, a, a, a al, al tiempo pasado con las mejoras que hemos visto, que las eh, tecnologías de información nos han proporcionado, pero bueno… Tenemos que coger lo bueno de todo este periodo y aplicarnos a algunos trabajamos con la seguridad. Yo creo que ahí está la solución. Pues muchísimas gracias, doctor Pérez, portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana. Por explicarnos cómo se encuentran los centros de salud y solo desearle, evidentemente, que esa reunión con la consellera sea pronto muy pronto porque es urgente resolver de una vez por todas los problemas endémicos que padece la atención primaria en esta comunidad gracias encima gracias encantado 101.4 Telehealth Radio Marca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 al colectivo de DJs de la provincia de Alicante, los más afectados eh, por las medidas en esta desescalada que han vuelto otra vez a aplicarse como el cierre del ocio nocturno. Nos hemos ocupado de esa campaña que acaban de lanzar en redes sociales, piénsalo, para reclamar a la Generalitat Valenciana el derecho a poder trabajar y hemos terminado ahora mismo de hablar de la situación en la que se encuentran los centros de salud en la comunidad valenciana hay sobrecarga en esta quinta ola hay problemas endémicos que de momento la consellería de sanidad sigue sin resolver y lo peor es que todavía no se han sentado con los profesionales que reclaman precisamente una reunión urgente para poner soluciones y aliviar la carga de trabajo que están sufriendo los centros de salud por la propagación de los contagios y en esta segunda hora del programa La Agulireta que va a durar hasta la una del mediodía ten, vamos a tener la ronda de noticias en cuestión de minutos y ya saben que a las diez y media aquí volvemos con Manoli Guilavet y Mieders hill este jueves en su rincón gastronómico y hay más asuntos que abordar como el sector del calzado y sus componentes o la ley del palmeral, que sigue sin aprobarse. Eso será en cuestión de horas lo que abordaremos esos problemas en la segunda parte de este programa. Ahora vamos a disfrutar de la música de uno de los temas de Alejandro Sanz. El tema es A que no me dejes. Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo, si queda Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos Los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, hemos vivido nuestro sueño. Yo no soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos si te vas. ya que no me dejas. A que te enamore una vez más antes de que regreses a la puerta. A que no, a que no me dejas de que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar. Y a que no me dejas a que hago que se caiga la muralla de tu pena a que te ves y te y que ni siquiera te den cuenta. Estamos corazón. Eh. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama que te da las ganas y desganas soy el que te cuenta las pestañas yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada soy el que navega contra el viento ahora dime que no perdemos los dos y te vas pero que no me dejas hay que te enamorar van venir que llegessa a la porta, que no Pero es que eso es así, a que no me dejan A que aunque tú quieras, mira, niña, no me dejan Porque tenemos recuerdos pa' llegar Si quieres apostamos, corazón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 se transforma supe que de algún rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias porque cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra norma Nada se pierde todo se transforma nada se pierde todo se transforma nada se pierde todo se transforma todo se transforma todo se transforma todo se transforma, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma 101.4 Telehealth Radio Marca ¿Estás pensando en renovar tu sofá?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 Rey Italia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 Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina. Pasan tres harina, minutos de las diez y media y ya tenemos eh, de vuelta a nuestra compañera Manoli Guilaver. Muy buenos días, Manoli. Buenos días, ¿cómo estáis? Pues eh, deseando que nos cuentes el tema que vas a abordar con Nieves Gil. ¿Qué estás aquí con también? nosotros? Hola Nieves, ¿qué buenos tal? Días. Bueno, pues yo creo que es un tema muy interesante porque a pesar de que hoy tenemos un día maravilloso, que da gusto ir por la calle, ¿verdad?, sí. hace eh, una temperatura muy agradable, hemos tenido unos días torridos que yo no recuerdo en elche, en la historia, por lo menos en la mía, de tantísimo calor, eh, creo que fue el lunes, ¿no?, que tuvimos cuarenta sí. y tantos sí, grados, sí. y bueno, cuando llegan estas fechas y estos y estos calores, nieves, estar hidratados es fundamental para poder eh, llevarlo y bueno, y para, y para vivir, porque... En nuestro cuerpo más del 60% es agua, por lo tanto, si bajamos esos, esos niveles, mal vamos. Comer, pues se puede comer eh, y estar mucho tiempo sin comer, pero sin beber es imposible porque el desequilibrio que se puede producir en nuestro organismo puede ser muy grave, ¿no? Claro que sí. Como tú bien dices, sin comer podemos pasar, además... Eh, no es que no hay hambre, cuando hay esa temperatura el cuerpo no, no tiene no quiere llenarse, uh -huh. lo que necesita es líquido, eso sí, mucho Eso es lo líquido. que más nos apetece, fresco. Claro, claro, lo necesita y porque tiene que seguir haciendo su ciclo, tiene que depurarse, tiene que hidratarse y aquí vienen uno de los grandes problemas eh, del año y es la deshidratación. Uh -huh. En este momento es cuanto es eh, la incidencia en cuanto a deshidratación es más seria. Y tenemos que ser conscientes de la cantidad de líquido que necesitamos y sobre todo también, como siempre decimos, atender a las necesidades de cada cuerpo, cada cuerpo según la actividad que lleva y según la edad. Aquí sí es muy importante eh, respetar esas necesidades de hidratación. Sobre todo, por ejemplo, los niños y los mayores Porque los niños, sí. o oh, si no piden, sus madres o sus padres les van a dar agua claro. Y les van a hidratar Pero, por ejemplo, las personas mayores tienen menos sed Porque tienen sí. menos movimiento sí. Y, por lo tanto, ahí es un, un sector de la población claro. eh, muy delicado ¿no? Muy vulnerable en cuanto a deshidratación Ten en cuenta que con la edad se va perdiendo el instinto de necesidad de, de líquido Se va perdiendo la sed Y la, y, la, y el hambre también la, eh, Exacto, exacto ...y las personas eh, necesitan, eh, tienen que estar mm, en, de forma consciente... ...sabiendo que tienen que tomar líquido aunque no tengan sed... ...entonces en esta edad, sobre todo ya en la tercera edad... ...es muy importante esa hidratación... ...¿por qué? porque si sí es cierto que se pierde las ganas de comer... ...se pierde la sensación de hambre... ...pero eso mm, casi que nos pasa a todos... ...en ellos incide más desde luego... ...pero... Como decíamos antes, es que el líquido lo necesitamos sí o sí. No podemos estar dos días sin líquido, ni siquiera eh, durante unas horas, de un tiempo prolongado. Entonces, ahí sí que tenemos que estar atentos. Decíamos que también, según eh, la actividad que uno tenga, eh, necesita más eh, hidratación. Claro otra ¿En qué situaciones eh, se requiere más atención a la hidratación? No sé, si ¿sí en el deporte, en el trabajo… Efectivamente, efectivamente. Ten en cuenta que ahora mismo, sin movernos, tenemos una cantidad de necesidad de líquido mucho más alta que durante el resto del año. Aunque no hagamos nada. Imagínate las personas que hace deporte que hace deporte con frecuencia, está totalmente desaconsejado en estos días, como por ejemplo el lunes, eh, estaba totalmente desaconsejado el salir siquiera pues, pues a pasear, sobre todo en las horas centrales del día. Ahora mismo, durante este tiempo, durante el verano, hay que evitar la exposición al sol y, por supuesto, hacer ejercicio, entre las 12 y las 4 de la tarde, son las horas más fuertes. Y sí, a veces cuando veo a alguno corriendo sí, por ahí, digo, sí. madre mía, pero... Sí, nos gusta ¿A ponernos, a prueba. Nos, ¿A, gusta ponernos a prueba, nos gusta explorar nuestros límites y sobre todo la incidencia en cuanto a deshidratación. Ayer mismo escuché a un médico que lo contaba, de aquí del hospital de Elche, entre 20 y 60 años, que es la población joven, la población que está en activo, eh, pues nos confiamos nos confiamos y como lo estamos haciendo siempre, estamos haciéndolo todo el año. Además, la persona que hace deporte sabe y tiene la sensación de que tiene una capacidad física que va a poder con eso y eso no es así, o sea, no, no hay que confiarse si son unos días, si no pasa nada. Entonces, eh, lo que sí que hay que estar muy pendiente es de que a nuestro cuerpo no le falte líquido. Y además tiene que ser no cualquier líquido, como ya sabemos. Uh -huh. Tenemos que hidratarnos de forma eh, consciente y de forma adecuada. El agua, desde luego, es el mejor elemento para sí. hidratarnos, pero también podemos utilizar claro. otros otros líquidos, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Ponemos eh, incluso los alimentos en forma líquida, uh -huh. que es una forma de tomarlos, refrescante, que van a aportar pues esa hidratación que necesitamos. Por supuesto, el agua es insustituible, el agua es fundamental. Y luego, esos alimentos tienen que ser eh, con mayor contenido en agua que eh, quizá el resto del año, porque nuestro cuerpo lo, lo va a necesitar. Por ejemplo, en el fogón eh, podemos encontrar en estas fechas cremas, sopas frías, sí. gazpachos de todo tipo, que es una forma de hidratarnos, pero al mismo tiempo alimentarnos, ¿no? Efectivamente. Ten en cuenta que con el sudor, Eh, nuestro cuerpo lo que hace es perder los minerales por, a través de la piel eh, también a través de la orina, por supuesto, perdemos minerales, entonces necesitamos reponerlos. Eh cómo es esta forma de reponerlos pues tomando alimento de forma líquida, como puede ser, pues eso, los gazpachos fresquitos, las cremas, las sopas frías. Este es un concepto que como que no lo tenemos muy asociado, ¿no? Una sopa parece que sopa tiene que ser caliente, pues no. Hay unas sopas frías riquísimas, incluso como tú y yo, Manoli, hemos comentado muchas veces, un caldito, uh -huh. un caldo... No tiene por Exacto, no, no, un caldo fresquito con un poco de un caldo de, no sé, de pollo, por ejemplo, mm. que muchas usan un caldo de verduras con un chorrito de limón. te es que lo iba a decir, con es, un chorrito de limón, de claro, verdad está buenísimo. Eh, está buenísimo, no y notas no notas cómo te reconforta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el cuerpo eh, está eh, volviendo a recuperar esos minerales que está perdiendo eh sudando que sudamos aunque no nos movamos, quiero insistir en esto, no o sea, aunque no tengamos esa percepción, el cuerpo lo necesita. ¿Hoy, por ejemplo, tenéis alguna crema fría, alguna sí, crema fría algún gazpacho? Sí, hoy tenemos el gazpacho de mango, por ejemplo, Ay, que, que os quería traer, Pero todavía estaba en elaboración y me han dicho en el Fogón que os invite que, que a pasar por la cualquier tienda que tenéis para vosotras una ración. ¡Ay, qué bueno! Uh, oh, qué, ¡Qué rico! Por supuesto, vosotras sois embajadoras de, nuestras del Fogón y sabéis que estáis invitadas y nos encantaría que lo probaseis. Qué bien. Yo os lo recomiendo porque es un plato muy fresquito, uh -huh. va a, remineraliz, a remineralizarnos y... Y os va a encantar, porque además uh -huh. es de esos platos que encima están buenos. Sí, porque es que además el, el mango tiene un sabor tan sí, especial y claro. todos los gazpachos están buenísimos, sí. pero el sabor del mango a mí es que me, me gusta especialmente. Luego uh -huh. también, ya que hablábamos de deportistas y de gente que tiene mucha actividad, sí. eh, aparte de, de estos zumos o gazpachos o, o el agua, que es la mejor hidratación, Luego, eh, ¿hay mucha gente que también toma estas bebidas isotónicas con minerales? Sí. ¿Eso es bueno no es bueno? ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha eh, confusión en cuanto a los términos, en cuanto a las denominaciones de este tipo de bebidas. Están las bebidas isotónicas, las bebidas energéticas uh -huh. y las bebidas inteligentes. Uh -huh. Son cosas totalmente diferentes. ¿no? Sí. Tanto las isotónicas como las bebidas energéticas no están recomendadas en ningún caso. Las isotónicas y las, ener y las energéticas. ¿Piensas exactamente cuáles son? La, vamos a ver, las isotónicas eh, no es que sean malas. Las que porque, encontramos en los supermercados de coloritos. Vale. Las isotónicas eh, hay que atender siempre a la composición de, esta, sí. de este tipo de, de alimento, en cierta en cierta forma, no de estas bebidas. Entonces, la isotónica, eh, su función es reponernos de minerales. Sí. Eh, en principio, eh, está bien, porque como vamos a perder muchos con el sudor y si hacemos algo de ejercicio, pues también. que nos tenemos que fijar en la cantidad de azúcar que puedan llevar? Claro. Las bebidas carbonatadas o las bebidas con azúcar, eh, aunque sean isotónicas, aunque sean denominadas isotónicas, pues ahora mismo no son recomendadas. Pues no, si llevan no, azúcar ya no claro, lo son. Por, mucho más peligrosas. Deberíamos claro. pedir las 0, 0 es exacto, decir, sin azúcar. Sin azúcar. Exacto. Eso en cuanto a bebida isotónica. Y en cuanto a bebida energética, esa es la más peligrosa, entre comillas, de todas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en su composición, pues, que estoy que voy a decir es puro marketing... ...esto es una fórmula de ¿Tipo venta... ...tipo Red Bull o algo así... ...efectivamente... Ah, ...que hay gente que, sí. que incluso la mezcla con alcohol... ...con que se llama me parece... ...bueno, eso ya es una bomba... ...es sí. de luego... ...entonces, ¿qué pasa? ...que esto las sensaciones que produce son muy engañosas... ...¿por qué? ...porque la base de estas bebidas energéticas... ...que es como decir... ...ay, es que no he dormido bien... ...o tengo que estudiar... ...tengo que preparar algo, no tengo tiempo... ...necesito estar concentrado... ...te dan una falsa sensación de concentración... Uh -huh. ...porque su base la base de su composición es la cafeína y el azúcar o es sea, una bebida de estas tipo energético lleva como 10 veces una taza de café ¿10 ahí pues eso es una bomba en cuanto a estimulante entonces claro eh, y luego el azúcar uh -huh. azú qué pasa que estos dos componentes te dan como una subida te dan claro. un subidón que dices madre mía qué bien de repente tendrá entra esa energía cuanto más alta es eh, cuanto más alto es el pico y Más dura la caída. Entonces, ¿qué pasa? Que esto el organismo se pone rápido, rápido, rápido a procesar esto. Eh, eh, la insulina sale a defender el organismo para intentar eliminar la cantidad de azúcar que ha entrado. ¿Qué pasa? Que ese efecto dura un tiempo. Cuando eso dura, dura a lo mejor una hora, una hora y media. Cuando eso eh, cae... Bueno, nos encontramos como si nos hubiese paido, caído, un, nos hubiese pasado un tren por, por el encima. Efecto contrario. Por, claro. Efectivamente, porque el agotamiento va a ser mucho mayor. Mm -hmm. Entonces, produce un, un desequilibrio muy fuerte. Sí, y, y, y sin comentar ya que tanto el hígado como los riñones, que tienen que eliminar todo eso que le hemos metido, le vamos, a pues vamos a darle muchísimo trabajo. ¿Qué pasa? Mm -hmm. Que esto pide otra. Tú te tomas una y cuando notas que el efecto se está, como te empiezas a sentir tan cansado, el cuerpo te está diciendo necesito otra. Entonces hay que intentar evitar todo eso. Fíjate que es preocupante estudios que hasta niños están ya consumiéndolo. No. O sea, no. no Esto es totalmente desaconsejado. no Entonces tenemos que llevar mucho cuidado con eso. Es un efecto engañoso, aunque nos dicen que contiene taurina, contiene L-carnitina. Esos compuestos, si no haces deporte, no sirven para nada. Uh -huh. Son añadidos que se activan con el ejercicio físico. Y entonces sí que es verdad que son compuestos, que eh, son aminoácidos, que eh, cuando haces deporte lo que hacen es transformar la grasa en energía, pero única y exclusivamente cuando haces eso, porque claro. si no, no tiene ningún sentido. Uh -huh. Y luego podemos hablar de, de las bebidas inteligentes. Esto es algo muy poco conocido. Creemos que sabemos lo que es, pero aquí en España se comercializa poquísimo. Y además, normalmente... Esas sí son recomendables. Sí, esas son son otro estilo. yo mm. Sabéis que yo siempre recomiendo lo que hacemos en casa. Mm. O sea, todo esto eh, haciéndonos infusiones en casa, haciéndonos mm. nuestros batidos. Y con materia prima original, sin procesar, mm. lo podemos tener. Pero bueno, en un momento dado, estas bebidas, por ejemplo, se ponen muy de moda en pubs, en discotecas... Eh, para personas que no quieren tomar alcohol y que uh -huh. no quieren tomar nada de azúcar. Son bebidas que no contienen azúcar, que no contienen alcohol. ¿Y cuáles son esas bebidas inteligentes? Pues mira, eh, aquí en España ya te digo que son muy especializadas uh -huh. y no se producen aquí. Uh -huh. vienen eh, normalmente eh, se consumen mucho más en los países latinoamericanos. ¿Pero se encuentra con facilidad por ejemplo en los supermercado eh, No. no, ah, no en los supermercados no. Entonces uh -huh. ya te digo que lo venden exclusivamente en centros, pues, pues eso, más que nada pubs, discotecas uh -huh. y en sitios en que personas pues que se cuidan y que no quieren tomar alcohol. Los y que, que pocos salimos ¿eh? ya no sabemos lo que son <ríe> las bebidas inteligentes. <ríe> sí, sí, es que, si no, además, si no lo conoces, es muy raro que vayas a pedir algo de eso, ¿no? Tienes que estar un poquito metido. <ríe> es de la en... primera vez que lo he escuchado. Claro, Yo claro. también. Conozco... Tenemos que salir más, ¿eh? tenemos que salir más. Sé que se está investigando mucho en los sí, alimentos, pero no sabía en las bebidas. Sí, sí, eh, sí. En, en muchas universidades claro. está experimentando. Efectivamente, sí, sí. Todo esto parte de estudios en, en clínicos, en laboratorios y, uh -huh. y de investigación en universidades. Uh -huh. Entonces, la mayoría de estas bebidas eh, tiene una base de productos tropicales, por ejemplo, la papaya. La papaya eh, qué buena es para, eh, la, para el estómago, tienen, tienen para propiedades, todo. entonces eh, por eso eh, son más conocidas en otras zonas, ¿no? por ejemplo Alemania es uno de los países que más consume este tipo de bebidas, eh, es más son, no son baratas, son caras hay que decirlo, pero bueno de alguna forma es una bebida que no es mala Uh -huh. y que pero que, que ya os digo que, que la podemos sustituir uh -huh. o sea que de forma natural como hacemos aquí es que además aquí en esta zona en la nuestra tenemos de todo quizá por eso también se comercializa menos ¿no? porque uh -huh. tenemos una cultura mediterránea que sabemos que tenemos unos productos de primera calidad y entonces quizá no es tan necesario yo sabéis que soy una fan de la granada uh -huh. yo cuando hay granada si quieres energía Cuando viene la temporada de la granada, cómete una nada por la mañana y ya verás lo que es un chute de energía. Son azúcares de absorción lenta, con lo cual nos va a durar, nos va a durar mucho esa energía y no vamos a notar ese bajón. Uh -huh. que, que, es que claro ahora tenemos todo el año. Efectivamente. Pero bueno, lo que sí que tenemos todo el año es un montón de platos frescos, saludables y sanos en el fogón claro y que, que sí. también te puedes hidratar a, a través de otros alimentos claro. que están en las verduras, en los vegetales y en, en muchos platos vuestros. Claro que sí. Ahora hay que llevar la alimentación la más ligera posible y atender al origen del producto. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si utilizas, eh, si consumes un buen producto de la tierra, del campo, estás eh, recibiendo todos los minerales eh, que contiene esa, esa comida, ese alimento, ¿no? Entonces, claro, en el momento que tú veas un, un alimento envuelto en plástico, ya no... O sea, eso ya se ha transformado. Deberíamos huir ¿no? y colaborar un poco más con, eh, con el planeta y huir de, de plásticos. Aunque, por muy, aunque tú veas dice no, no, pero si es lechuga lavada, cortada, procesada. Lechuga procesada. Sí. Entonces, ¿qué y pasa? está en contacto con, perdido, con el plástico y quieras que no algún residuo queda. Ya ha perdido parte de sus nutrientes. Sí que será muy cómodo. Pero es que eh, hay que intentar evitar todo eso. Hay que comer. Mira, menos cantidad y con más calidad. bueno ¿Qué te parecen las declaraciones de, del ministro en cuanto a que comamos menos carne? Bueno, pues creo que ya lo comenté Ah, bueno, lo esa, esa ah vale, vale, vale. Creo, que ya, creo que ya lo comenté el otro día ya lo, es, Pero como man, yo no estaba el otro día que, Pues no lo sabía claro. pasa Por, por irme de vacaciones por, sí. de, por, ah, por no escucharnos Por no escucharnos Hasta teorías que has de vacaciones Esto se me pasa por no escucharme vale. yo me me es Lo que, lo que no le pregunté fue La contestación de Pedro Sánchez de Lo del chuletón al punto, creo Yo sabéis que todo eso lo tengo Como algo anecdótico y creo que no debe de pasar de ahí. Claro, no, no creo que esas cosas no hay que darles bueno, más de, de, lo, de lo que tienen. Y lo importante es que los consejos de Nieves nos hace ser consumidores inteligentes. Yo no sé si habrá alimentos o bebidas inteligentes, pero sí debemos ser inteligentes ante lo que comemos y bebemos. Gracias Nieves por esos consejos, Manoli. Pues sí, porque... ¿Alguna recomendación más para vosotros? Yo, ahora, sobre todo, de esta, de este mango, mira, sobre todo... Sobre es, todo, en este momento yo eh, quería eh, remitiros a la tienda online. ¿Por uh -huh. Pues porque ahora eh, podéis hacer la tienda cómodamente desde casa, no tenéis que salir, no tenéis que entrar estar en, en ningún sitio esperando, naciendo cola cómodamente, os tomáis vuestro tiempo, hacéis vuestra compra a través de la tienda online y simplemente es acercaros a recogerla a la tienda que mejor os venga, sin hacer ningún tipo de cola, simplemente entráis, vuestro pedido estará preparado, como ya está pagado, Sí. Simplemente dais el nombre y se os entrega y ahora sobre todo en estas fechas es lo más recomendable y no sé, la verdad es que las personas que lo están utilizando pues están muy contentas y, y repiten todos los días. Repiten desde hace 25 años que son los que el Fogón lleva en Elche con tres establecimientos para ofrecernos comida sana, natural, bien hecha y sobre todo muy pero que muy rica. Nieves, como Ay. siempre ha sido un placer escucharte, hemos aprendido mucho una vez más y te esperamos la próxima semana a ti y a todo el equipo del Fogón y bueno, bueno, y hay que hacer, eh, vamos a recordar lo que nos ha regalado hoy Nieves Ese gaspacho el... de mango que hoy tenemos y que estamos deseando ir a recoger Lo tenemos <risa> gratis nosotras, pero <risa> también los oyentes pueden comprarlo, ¿no? Hombre, por los, supuesto los <risa> Y además se lo agradeceremos muchísimo porque las personas los clientes lo que hacen cuando compran es mantenerse pues, tener una estructura y pagarle el sueldo a un montón de personas extraordinarias que están trabajando con mucho cariño todos Desde los lo días, sí. a pesar de la pandemia. A, de amarte, ¿verdad? <risa> bueno, pues Nieves, hasta la próxima semana, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta el próximo jueves. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad.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 Este amor apasionado anda todo albarotado por volver. Te voy camino a la locura y aunque todo me tortura se querer. Nos dejamos hace tiempo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 Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, Quiero volver, volver, volver. siempre lo que quiero y mi palabra no tembo mi reja ni, ni nada pero sigo siendo 101.4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 estas semanas del mes de julio el programa Entre Amigos que volverá en la última semana del mes con Rosa Lucas Ahora, en esta segunda parte del programa vamos a dar eh, pues las noticias y se repasa la actualidad con los servicios informativos, con la crónica deportiva y también con Vicente Bordonado. No nos hemos olvidado de la ronda de noticias, viene después. La hemos retrasado este jueves 15 de julio. Y también abordaremos otros asuntos como la ley del palmeral los, eh, ...o la industria de los componentes para el calzado En estos momentos, pues cuando pasan dos minutos de las 11 ...tenemos ya preparada esa ese repaso a la actualidad local... ...y de qué forma lo tenemos preparado, pues con Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días, aunque no traemos noticias positivas... ...en cuanto al COVID, porque... Tenemos que lamentar que una persona ha entrado en cuidados intensivos. De las nueve personas que había en planta ayer hospitalizadas, no hay ningún ingreso más, pero sí que una de esas personas ha pasado de planta a la UCI. Así que hay una persona en este momento... En el departamento del Scribillén, es decir, en el hospital Vinalopó, que ha pasado a estar hospitalizada en cuidados intensivos. Hemos pedido a Salud Pública que aclare de estas nueve personas que hay hospitalizadas si tenían ya la pauta completa de vacunación o no. Estamos viendo como en toda España se está dando este dato. En la comunidad valenciana les cuesta, aún no lo han dado. Esperemos que nos lo den y demostrar eh, de esta mismo, forma hoy mismo el portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana ha confirmado el dato de que hay sanitarios que se han contagiado. Queremos saber qué es lo que está pasando. Pero eh, no de forma eh agresiva. Hasta ahora lo que estamos viendo en España es que es muy poca gente la que tiene la pauta completa y que está entrando en que se ha contagiado y que está hospitalizada y que de momento, según dicen los médicos a nivel nacional los expertos Consideran que estaría dentro de ese margen del 10%, porque saben que la vacuna alrededor del 90% de eficacia tienen las, tanto AstraZeneca, Moderna o Pfizer, las tres, así que eh, están viendo que estaría dentro de ese margen, de ese 10%, a los que no le es, es eficaz. Pero Lo que sí que es verdad es que... E es la vacuna porque Efectivamente, eh, eso es importante, está constatado, está constatado. pero no es, eh, no es al 100%, eh, no protege al 100%, pero que quienes tiene que se, se esto, contagian no son graves, no son cuestiones graves, no los llevan a la UCI. Es que, eh, vamos a recordar, no hace tanto tiempo, hablamos no, de no. enero, febrero, hablábamos de 10 muertes diarias en Elche, 10 muertes diarias en Elche, estábamos hablando en, ese, claro. en aquel en aquel momento 10 personas que perdían la vida por COVID y que ahora, uh -huh. por suerte, llevamos meses sin hablar de un, ninguna persona fallecida. A quien eh, lo que se debe preguntar en atención eh, primaria o en salud pública es si la gente que está en la UCI son aquellos que no están vacunados. Exactamente. Es Ese el dato, es el que, dato que, le, que le hemos preguntado a salud pública y de momento en la comunidad valenciana se resisten a darnos Y desde Consellería no ofrecen explicaciones, así que esperemos que la atención pública atiendan a esta uh -huh. petición que les hacemos los medios de comunicación en nombre de todos ustedes, claro, de todos los ilicitanos. Queremos saber qué está pasando. Claro, si los negacionistas, los que se han negado a vacunarse, los que no creían en la vacuna, son ahora los que pueden estar... O los jóvenes, estar, cuando no tenemos la vacuna. los jóvenes, efectivamente, son los que están ahora ocupando la UCI o la, los hospitales. El... Rápidamente, repasamos las noticias, el resto, en titulares muy eh, gráficos, el curso que viene... Eh, aunque esté marcado por la pandemia, va a ser presencial, no van a haber esos grupos intermedios que hasta ahora estaban, así que todos los alumnos volverán a las aulas, se va a contratar más profesores, 5.000 más en la comunidad valenciana, 40 millones para que hayan equipos de protección, para que hayan geles, para que desinfeccionen las aulas, con lo cual se quiere volver a esa presencialidad, se quiere volver a esa normalidad o al menos a lo que permita el virus. Saben que no permite, por ejemplo, actos multitudinarios, por eso no hay fiestas de agosto como las conocíamos, pero sí... Eventos donde se pueda controlar el aforo, como los conciertos o como los motetes que el ministerio ha dicho que va a cantar en la Basílica de Santa María. En cuanto a economía, también se está recuperando muy lentamente la economía visitana y ahora muestra un montón. Y es lo que está ocurriendo con el calzado, que saben que el pequeño comercio ha sufrido mucho hándica eh, durante estos meses, creen que ahora va a resurgir. Y sobre todo están eufóricos no solo porque haya eh, ya no haya limitaciones de horarios en el comercio, sino también porque desde Estados Unidos se ha de momento prorrogado esas tasas que había, esos aranceles que se iban a poner al sector del, del calzado. Así que en cuanto a economía el sector del calzado respira de forma positiva y eso saben que siempre es bueno en general para la ciudad. Hablaremos de ello en media hora con Álvaro Sánchez. Políticamente desde el Ayuntamiento han confirmado que eh, el auditorio no va a ir en el parque municipal, ya lo sabíamos, pero hasta ahora no sabíamos que eh la promoción económica estaba ya continuando, estaba ya con esos trámites para que el parque municipal para que el restaurante del parque municipal se vuelva a abrir. Y se le ha preguntado al concejal de promoción económica, ¿se vuelve a abrir cómo? Porque habría alguna posibilidad de que, vale, no se puede edificar más hacia arriba, pero con lo que hay construido y cogiendo la rotonda del parque municipal se puede hacer un eh, auditorio en el que se tape la rotonda y sea esa sala de conferencias y lo que hasta ahora era el restaurante, sean las oficinas y demás instalaciones. Y el concejal ha dicho que no, que está descartado, que no están trabajando en ello y que de hecho está el pliego de condiciones a punto de licitarse para que se pueda alquilar ese espacio, ese restaurante, pero para hostelería. Hasta ahora no lo habíamos escuchado. No lo imaginábamos, uh -huh. lo sabíamos, lo intuíamos, pero ayer el local lo de Producción Económica confirmó <risa> pero, que iba a ser exclusivamente para Australia. Vamos a ver, pero eso es otro hostelería. tanto de lo mismo, es volver atrás. Vale, se descarta el centro de congresos, pero dijo no. eh, si hay eh, empresas interesadas. Dijo que se estaba hablando con algunas empresas, pero no dijo, y pese que le preguntamos e insistimos a Carles Molina, uh -huh. no dijo que había empresas interesadas sino que se está contactando con empresas vale. del sector para hacer se buscan se buscan restauradores para eh, rescatar tal que esté que estaba por lo menos lo que tenemos la confirmación <risa> es de que no va a ir ahí el centro de congresos. ¿Y qué previsiones tenemos? Porque pues hoy... si tenemos que hablar también de lo que pasa con el agua, es otro capítulo aparte. Así que vamos a las <risa> previsiones, mejor, mejor, porque el juego político, vamos, eh, da El concejal de Comercio para, hoy presenta el concurso de moros y cristianos de escaparatismo, es decir, para los escaparates, como la edición anterior, es algo que van a poder hacer esta asociación. ...que ayer tuvo su asamblea en la que se pidió explicaciones... ...de por qué había conciertos y no hay actos de morros uh -huh. y cristianos... ...la concejal de educación va a informar... ...sobre los últimos asuntos tratados... ...en el Consejo Escolar uh -huh. Municipal... ...en el que esta sí, acaba de terminar... ...con lo cual se va a informar qué es lo que... Eh, ...sobre todo... ...saben que siempre está la duda de cuáles serán... ...los días festivos del calendario... ...escolar del año uh -huh. que viene... ...siempre está ese tira y afloja entre profesores... ...AMPAS y la administración... ...para que sea eh, festivo la Semana Santa porque en la Comunidad Valenciana es festivo siempre después uh -huh. y no durante la Semana Santa, cuando los eh, alumnos eh, quieren ver los actos que hay por la noche en Semana Santa, no todos, pero hay algunos que quieren verlo, y a la semana siguiente no hay ningún tipo de acto en la calle y los padres pues tienen que buscar esas alternativas Cuando además existen tres días que se podrían poner ahí, el lunes, martes y miércoles santo, pero se ponen en otra parte del calendario. Pues veremos cómo cae en esa otra parte del ya. calendario. Es la gran duda que tenemos qué va a pasar con la Semana Santa Escolar el año que viene. Y por último vamos a ir hasta el barrio de Palmerales porque continúan las obras de asfaltado y hoy el alcalde y el concejal de mantenimiento estarán en aquella zona para comprobar cómo están eh, actualizándose. Pues tienes trabajo, hay trabajo, mucho trabajo en este mes de julio, como todos los meses de julio. Pues muchas gracias, Salva. A la una, volvemos con todas las noticias. A la una, más información aquí en el radio con Manu García y Ana López y a las 9 y media en Telenit. Contigo, juan Salvador Campello. Gracias, Salva. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la crónica deportiva, con José Antonio González hola buenos días la actualidad del elche club de fútbol pasa por una nueva jornada de trabajo en algorfa para este jueves la plantilla de Escribá llevará a cabo dos sesiones de entrenamiento una matinal a partir de las 9 y otra ves pertina a partir de las seis y media respecto al equipo ayer habló en rueda de prensa josan fernández quien reconoció que estas dos primeras semanas de puesta a punto están siendo muy exigentes a nivel físico el extremo de crevilleente pronostica una temporada en primera más dura y exigente que la anterior que Mientras que también señaló su objetivo a nivel personal. Bueno, con la, con la misma ilusión que las anteriores, ¿no? Eh, creo que, que mi idea es seguir creciendo y, y, y de la mano va que siga creciendo el club también. O sea, que, que sobre todo lo, lo, lo que más tengo ilusión, ¿no? Ilusión por, por seguir haciendo las cosas bien, por seguir llevando al Elche lo más arriba posible y, y eso, ¿no? Eh, muchísimas ganas, muchísimas más ganas de hacer... Una buena temporada y, y, como te digo, ayudar al equipo. Por otro lado, ayer miércoles tuvo lugar una reunión entre el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y los dirigentes de los clubes valencianos de fútbol de primera, entre ellos el Elche, que estuvo representado por su presidente, Joaquín Muitrago. El motivo del encuentro era para avanzar que se pondrá en marcha un grupo de trabajo para determinar el regreso de los aficionados a los partidos de fútbol la próxima temporada. Además, Puig anunció la puesta en marcha de una campaña de la que formarán parte los futbolistas para impulsar la vacunación en la población joven. Por último, sobre el mercado de fichajes, destacar que el Elche sigue muy pendiente del delantero Darío Benedetto, que pertenece al Olympique de Marsella. El atacante interesa y ambos clubes están en contacto, pero se trata de una operación muy compleja en materia económica para el Elche, ya que el conjunto francés pide 6 millones de euros por el futbolista. Hasta luego.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 ¿Tendremos episodio extraordinario de calor como el que sufrimos el pasado lunes las próximas semanas o los próximos días? Bueno, lo cierto es que ahora de momento estamos teniendo temperaturas anormalmente bajas para esta época del año en la que nos encontramos, pero ya para este fin de semana, con el avance de la masa de aire cálido, la tropical continental, los valores térmicos se van a ir normalizando y de hecho la semana que viene, hará mucho más calor, temperaturas no muy elevadas, sensación térmica de bochorno. De momento no tenemos a la vista una situación de poniente como la que tuvimos el lunes con ese episodio de altas temperaturas. No está previsto que tengamos este viento de componente terral que es el verdadero responsable de que se disparen las temperaturas. Durante esta madrugada hemos tenido temperaturas de bajas aquí en la ciudad, una mínima, en la estación meteorológica de Telaez, que ha rondado los 20 grados. En el sur del Candel hemos alcanzado temperaturas en torno a los 18-19 grados en pleno mes de julio. Conforme ha ido avanzando la mañana, abundante nubosidad y es que tenemos una masa de aire polar marítimo que a 1.500 metros sobre la vertical del Che nos está dejando temperaturas del orden de los 16, 17 grados, temperaturas relativamente bajas, el jet stream o la circulación zonal del oeste está meando mucho, de ahí que nos lleguen vaguadas, nos lleguen dorsales anticiclónicas, y tengamos una semana con mucha variabilidad en cuanto a las temperaturas. El lunes se disparaban las temperaturas, ese pico intenso, después caían las temperaturas a partir del martes, y a partir del viernes volverán a subir de nuevo. ¿Qué se espera para esta tarde? Ambiente algo más soleado después de una mañana con abundante nubosidad, el viento de levante moderado, rachas que podrían alcanzar los 40 km por hora, las temperaturas previstas para hoy prácticamente en la ciudad no van a superar los 28 grados, en el sur del en rozaremos los 29 grados, y ya lo dicho, a partir de mañana viernes, poco a poco irá avanzando la masa de aire cálido, Mañana viernes tendremos una jornada con menos nubes, veremos alguna nube aislada de tipo bajo por la mañana, por la tarde tendencia a cielos poco nubosos despejados, a partir de mediodía se activará el sistema de vistas con vientos flojos de sureste, temperaturas máximas de en torno a los 29 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 20 grados, y ya durante la el... semana con la más caída tropical continental… Eh, para el sábado, 31 grados, el domingo, 32 grados. Temperaturas ya acordes a esta época del año y conforme vaya avanzando la semana que viene, las temperaturas ya alcanzarán valores en torno a los 33, 34 grados. pero Como he dicho al principio, no esperamos una situación de poniente con temperaturas tan elevadas como las del lunes. Tener estas temperaturas tan atípicas de 24 grados en pleno mes de julio eh, tiene que ver con esa, esa temperatura gélida que tuvieron mientras nosotros nos abrazábamos aquí en el sur de España, que tuvieron eh, las personas que viven en el norte, que tuvieron que sacar incluso el abrigo. Sí, lógicamente, claro, cuando el lunes aquí todavía estaba con nosotros la masa de aire tropical continental y el viento de poniente, por el norte de la península estaba entrando una masa de aire polar hizo que las los valores térmicos cayeran en picado. ¿Qué ocurrió? Eh, pasamos ya al martes, nos cruzó el lunes por la tarde un sistema frontal y ya el martes llegaba esa misma masa de aire mm. polar marítimo que había cruzado todo el territorio peninsular, llegaba a nosotros, aquí no registramos temperaturas tan bajas eh, como en el norte peninsular, porque esa masa de aire polar marítimo no es tan intensa, eh, poco a poco, conforme pues, va cruzando el territorio peninsular, que va desnaturalizando, y aquí pues ya, pero estamos teniendo, lo hemos dicho, temperaturas mínimas de 18 grados en el sur del Candel, en pleno mes de julio, las máximas. Ayer, hoy, eh, no están superando los 28 29 grados, temperaturas eh, relativamente bajas. Y un respiro, eh, son temperaturas agradables, lo cierto. Nos dan un respiro, nos dan un respiro, pero estamos viendo los mapas meteorológicos, los números los modelos numéricos y estamos viendo lo que está ocurriendo a 9.000 metros de altura, la topografía de 300 hectopascales. ...y el jet stream... ...la circulación zonal del oeste... ...o la circulación en chorro... ...está meandrizando mucho... ...esto que ocurre que nos llegan... Eh, ...en pocos días... ...los cambios eh, van sucediendo rápidamente... ...igual nos llegan dorsales anticiclónicas... ...que nos aportan una masa de aire cálido... ...del norte del continente africano... ...o nos llega una vaguada... ...que nos aporta una masa de aire frío... ...del norte del continente europeo... ...por lo tanto... Eh, tenemos un vaivén muy importante que es más propio de la estación otoñal o de primavera que no de pleno verano. ¿Y este vaivén traerá al final lluvias intensas? Pues este vaivén puede traer lluvias intensas porque, vamos a ver, eh, cuando nos adentremos ya en el mes de agosto, a finales de agosto, principios de septiembre, hay que tener en cuenta que el mar Mediterráneo estará mucho más caliente que ahora. Ahora mismo tenemos una temperatura de 25 grados Eh, durante la canícula estival, últimos días de julio, primeros días de agosto, y alcanzaremos temperaturas de 28 29 grados frente a nuestras costas, y ya en el último tramo de agosto, ojo, porque pueden llegar algunas baguadas, que de ellas se puede desgajar un embolsamiento de aire que en altura, dana o gota fría, y esto junto a un mar mediterráneo tremendamente recalentado, ...y que tengamos una situación de vientos de levante cargados de humedad... ...se podría traducir en precipitaciones torrenciales. Pues esperemos, tenemos tiempo para, para abordar esa predicción, eh, Vicente Bordonado. Tenemos todo el verano por delante. Muchas gracias por la crónica de hoy, Vicente. Un placer, como siempre. Hasta luego a ti. 101.4 Teleelch Radio Marca ve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 automoción La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 19 minutos de las 11 de la mañana y cerramos esta ronda de noticias con otra otro avance que tenemos que, que realizar y que tiene que ver con la programación de Cile Todos los jueves a las 10 y cuarto aproximadamente de la noche, nuestro compañero Daniel González. Muy buenos días, Daniel, que lo tenemos aquí. Muy buenos días, ross Pues todos los jueves a las 10 y cuarto nos traes un tema uh, para debatir y profundizar sobre él. El de esta semana ya lo adelantó ayer. Salva, son las fiestas. ¿Por Daniel? ¿Por qué, Daniel? Bueno, pues en primer lugar porque ya que no tenemos si no no, claro, no tenemos, fíjate, pero no tenemos fiestas de agosto, no tenemos desfiles, no tenemos Nit del Alba, no tenemos Misteri, pero sí que van a haber conciertos de, de por parte del Ayuntamiento, conciertos en la rotonda del parque, en el Ordebayse, en el aparcamiento de la universidad. Y bueno, hay quien se pregunta, ¿por qué los conciertos sí y otro tipo de actos no? Entonces, bueno, esto es una de las preguntas que hemos querido eh, ya traer a colación en el programa. Pero no solo hay conciertos, también los entes festeros hacen actividades, exposiciones, algunas actividades que no requieren esa multitud de gente. Exactamente, han organizado pequeñas actividades, no las han promocionado demasiado por aquello de no tener un efecto llamada, pero bueno, es verdad que han hecho alguna cosa y nosotros lo que queríamos sobre todo era que nos contaran las distintas asociaciones, que ahora te diré quiénes son. ¿Cuál es el trabajo que han realizado durante los dos últimos años en los que no ha habido fiestas de agosto? Realmente queremos conocer cuál es el trabajo y qué dificultades han tenido porque tú sabes, Ros, que hay asociaciones, sobre todo eh, las comisiones de fiestas, que pagan alquileres de locales durante todo el año y que al verse reducidas las subvenciones por parte del ayuntamiento han tenido dificultades a la hora de hacer frente a esos gastos. Sí, se le preguntó, la última entrevista que tuve con el presidente de la gestora, Fernando Jaén, y con el presidente de Moros y Cristianos, Julián Fernández, le pregunté eso mismo, si eh, habrá menos pilas y menos comparsas en 2022 y si habrá menos comisiones de fiesta. De momento me han confirmado, Fernando Jaén, que hay una en concreto, una comisión de fiesta que ya no puede volver a abrir. Efectivamente, pues lo han pasado mal en estos dos años, eh, han tenido que hacer ajustes económicos. Es verdad que no todo el dinero que reciben proviene del ayuntamiento. Ellos organizan durante el año actividades, eh, pues, por ejemplo, campeonatos de chinchón, también venden lotería y eso les sirve también, de alguna forma, para superar los gastos. Pero es verdad que las subvenciones se han reducido, evidentemente, a la mitad y, y eso ha hecho, ha hecho daño. ¿Y a quién tienes? ¿A quién traes al programa esta noche? Pues mira, por parte de la gestora de Festejos Populares nos va a acompañar María Cartagena. Ella es la vicepresidenta porque Fernando eh, tenía un viaje y, y ha sido ella quien quien va a venir esta noche. También nos va a acompañar el presidente, como dices, de la Asociación Festera de Amoros y Cristianos, Julián Fernández. Estará además María Teresa Botella, ya es la vicepresidenta del Patronato del Misteri. Y también, como no, hemos querido contar esta noche con la concejal de fiestas con Mariola Galeana, para que nos cuente un poco... Pues, las actuaciones que van a llevar a cabo este año. Pues lo tienes muy bien globalizado, porque uh -huh. evidentemente el misterio también hay que hablar. Mañana entrevisto al maestro de Capella precisamente porque me interesa o estoy preocupada para ver cómo están los ánimos dentro de la, de la propia cesta del misterio. Es que llevan dos años sin representaciones y eso uh -huh. eh, no sabemos eh, eh, la factura uh -huh. que nos va a costar. Sí, dos años sin representaciones, dos años, aunque suene un poco, en fin, feo decirlo, pero dos años sin ingresar dinero por la venta de entradas para las representaciones, y, y bueno, los cantores es verdad que han seguido ensayando, sobre todo este último año, de cara especialmente al concierto que van a que van a llevar a cabo, las Voces Blancas, junto con la Capella, eso sí, como, como decimos, con las medidas de precaución, pero evidentemente no hay representación en Santa María, y eso anímicamente... Pues evidentemente que a los cantores les ha, les ha afectado y vamos a hablar sobre todo también del tema económico, eh, en fin, el patronato del misterio, ya sabes que recibe dinero de varias partes, eh, no solo ayuntamientos sino consellería, aportaciones privadas también empresas del Che y no sé si han seguido dando ese dinero eh, durante este año o dos años ya de, de no representación, se lo preguntaremos también a María Teresa Botella. Qué pena, qué pena que, que en el año que se cumple 20 años de la declaración del misterio como patrimonio de todos, de toda la humanidad, todavía tengamos que preocuparnos sobre eh, la merma en los ingresos económicos para mantener este bien universal. Sí. Daniel, el debate está servido porque también hay otra pregunta importante. Eh, ¿se han tenido que reinventar todos los entes festeros sí seguramente y se lo comentaré se lo preguntaré esta noche a cada uno de ellos como también le preguntaré al ayuntamiento si en estos dos años que han estado sin fiestas sin tener ese, esa carga de trabajo que suelen tener habitualmente si están pensando de cara a las fiestas del año que viene que esperemos que sí que se celebren ya por fin si han pensado algún tipo de reorganización alguna mejora para implementar el eh, Y voy a preguntar porque me han llegado informaciones eh, que, bueno, la concejalía puede estar pensando en algún tipo de novedad importante de cara a las fiestas del próximo año. Así que vamos a intentar a ver si la concejal nos desvela cuál es esa incógnita o esa sorpresa que tienen preparada. Pues si hay cambios, Daniel González, eh, seguro que con tu profesionalidad lo vas a, lo vas a sacar. <ríe> si lo sa si bien. lo sacamos eh, el viernes haremos noticias seguro. Bueno, el viernes espero esa noticia en la ronda de noticias aquí en el programa La Glorieta. Muchas gracias, Daniel, por avanzarnos eh, y sobre todo por tu trabajo. Al frente de, de este programa, el análisis, que ya cumple temporada, ¿eh? que ya pues sí, sí. pasito a pasito llevas más de un año. Finalizamos la quinta temporada. ¿eh? ¿Cuándo finalizas? Pues este el de esta noche es el penúltimo y la semana que viene será el último debate ya hasta septiembre. Pues no abordamos el tema del último porque eso será el próximo jueves. Te quiero aquí, Correcto. si puedes venir, vendremos, vendremos para avanzarlo y si no vienes presencialmente... A golpe de teléfono. Perfecto, Ros. De forma telemática te tenemos. Gracias, Daniel. Gracias a ti. Buenos días. Buenos días. Bien, pues con esta entrevista a Daniel González ponemos ya al punto final a la ronda de noticias, pero no al programa La Glorieta. 101.4 Teleelch Radio Marca Comercial persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje Glasur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 La Glorieta con Rosmar Alonso. Pues quedan tres minutos para llegar a las once y media y antes de la siguiente entrevista al director de la patronal de los componentes para El Calzado vamos con otra canción que teníamos seleccionada vamos con la cantante estadounidense Diona Warwick ella es familia de muchos cantantes y su prima edad es la gran Whitney Houston con Dion... World Week vamos a disfrutar de la música en estos momentos The moment I wake up Before I put on my makeup i say a little prayer for you Oh I come with my hand now and wonder what just to wear now I say a little prayer for you Oh I'll stay in my heart and I will love Oh and stay run for the bus, dear. Oh, while riding, I think of a steer. I see a little bit At work, I just take time. And all through my comfort time, I see a little memory for you. Forever, forever, you stay my house. my darling, believe me, for me there no one but you, please love me too, I'm in love with you, and some prayer, say you love me too.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 Pues son las 11 y 33 minutos de la mañana y nosotros vamos a hablar ahora de los componentes para el calzado porque el Ayuntamiento ha destinado un total de 90.000 euros a las asociaciones empresariales más destacadas del municipio entre las que se encuentran Abecal, AEC, Cedelco o Jovenpa. Ayer en la firma de los convenios con estas asociaciones empresariales el concejal de promoción económica, Carles Molina, destacó la importancia de estas entidades en la recuperación económica del municipio. Pues hoy preguntamos al director de la patronal de los componentes para el calzado, Álvaro Sánchez, si el está viendo esa recuperación económica en su principal industria. Álvaro Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Estamos viendo recuperación económica? Bueno, estamos eh, trabajando para conseguir que la situación se recupere. Eh, cierto es que el momento actual es muy complicado. Eh, seguimos claramente afectados por, por la pandemia, porque aunque hemos tenido pues un pequeño... Un, un pequeño momento de cierta tranquilidad eh, respecto a, a la situación eh, que nos ha conllevado pues una, una crisis sin precedentes a nivel tanto económico como social y sanitario pues eh, en estos precisos momentos pues estamos percibiendo pues unos repuntes que nos hacen realmente pues tener grandes dudas respecto a, a si, si esta situación va a cambiar o no va a cambiar lo cual, lo cual va a conllevar pues indudablemente el Eh, preocupación por parte de los empresarios y de los consumidores a, a todos los niveles en cualquier caso yo entiendo que el gobierno eh, tanto a nivel la administración tanto a nivel europeo como a nivel nacional y autonómico pues están haciendo eh, un gran trabajo para conseguir que los fondos europeos lleguen lo antes posible y que las empresas se puedan beneficiar de los mismos cierto es que bueno pues nosotros ya veremos a ver de todo eso cuánto nos llega ...y cómo las empresas se pueden beneficiar... De, ...de ello vamos a hablar de esos fondos europeos... ...porque creo que ya son los, los primeros 9.000... ...los que ha liberado la Unión Europea... ...pero de la quinta ola... ...ya que la ha introducido y es un tema de preocupación... Eh, ...hemos visto cómo en los datos del paro... ...aquí en Elche reflejaron que es la industria... ...la que está generando empleo en estos momentos... ...la quinta ola... ...estamos viendo que nos ha hecho dar un pasito atrás... Por eso llegan nuevas restricciones, más restricciones a la movilidad. Eh, ¿Qué puede qué puede hacer eh, la, esta quinta ola, conforme están ustedes viendo su, su evolución? Bueno, nos, a, a nivel de nuestro sector, esta quinta ola nos puede restringir la movilidad. Y si eso ocurre, eh, la situación va a ser bastante preocupante. Dado que nosotros tenemos puesto en marcha el plan de actuación del año 2021, concretamente del segundo semestre del año 2021, incluyen las, la celebración de las ferias internacionales. Para nosotros pues es vital que podamos relanzar el sector, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel internacional, y para ello pues es, es vital que las ferias se puedan celebrar. Concretamente, a fecha de esta ya convocada pues, la feria de París, la feria de Italia y la feria de España, nuestra feria. Eh, pero, ¿ven ustedes la esperanza en la vacunación? Porque es verdad que estamos hablando de, del mes de julio, el más duro, porque parece que, que todavía no llegamos al pico de contagios. Pero tenemos la vacunación de los veinteañeros ahí a la puerta de la esquina. Y España, al igual que la Comunidad Valenciana, el resto de comunidades está igual. A ver, por supuesto que tenemos que en, en los planes de vacunación. Es que no queda otra. Hay que vacunar a toda la, a toda la ciudadanía. Eh, ...y tanto a nivel nacional como a las personas que vengan de fuera... ...si se pueden vacunar que se les vacune... ...porque es la única manera que tenemos de combatir el virus... ...y de resolver esta situación eh, en un periodo de tiempo corto medio... ...de lo contrario vamos a volver a incurrir en, en un problema muy grave... ...no solamente a nivel sanitario sino también a nivel económico... ...y, y nos va a generar pues pues eh, una debilidad importante y que no podamos salir de esta situación en un, en un periodo de tiempo estimado, sino que esto se alargue y que nos conlleve pues, pues, pues, unas pérdidas económicas y unas pérdidas, eh, de, Dios quiera que no, de personas. Bien. Porque por lo menos ya por lo que estamos viendo es que, que el, el, el índice... De, de personas que se ven ingresadas en los hospitales pues ha descendido considerablemente. Entonces, pues bueno, ojalá eso se pueda controlar y no tengamos pues, la triste noticia de, de, de escuchar que cada vez hay más fallecimientos. Por lo demás, pues tendremos que... Esto es una huida hacia adelante. Hay que seguir trabajando en todos los sentidos y convenciendo a la, a la sociedad de que hay que vacunarse. Eh, no no queda otra, pero ustedes ya están dando pasos importantes y es que esa convocatoria del calendario ferial que acaba usted de, de citar, París, Italia, eh, es muy importante. ¿Y Futur moda también está incluida ya en esa convocatoria? Sí, sí, sí, sí claro. Nosotros ya estamos comercializando la feria desde hace dos meses. La feria lleva ya un, un porcentaje, un volumen de, de confirmación expositores importante, eh, pero, pero independientemente de que no podamos todavía trasladar los datos definitivos, porque como es lógico, pues la situación es muy difícil. Eh, la, la, la realidad es que, bueno, pues nosotros decimos que la feria se celebre. Si está yendo bien esa comercialización, eh, ¿cuál es la respuesta de los mercados? Eh, ¿Cómo están respondiendo los mercados? Bueno, los mercados están respondiendo favorablemente, eh, independientemente de la situación de la pandemia, que todos los mercados se han visto gravemente afectados, la industria se está reactivando a todos los niveles. Sí que es cierto que no se reactiva al, a la misma velocidad, no es lo mismo aquella industria manufacturera de primera necesidad, de productos de primera necesidad, que aquella industria manufacturera Pues de, de producto de lujo del sector moda que bueno que es susceptible de que un consumidor pueda optar a, a la compra de ese producto o no en, en ese sentido pues nuestro sector eh, todavía eh, le cuesta le cuesta eh, recuperar el impulso que, que venía eh, registrando ediciones anteriores previas a la pandemia en las que estaba recuperando pues una actividad económica y comercial muy importante y, y sobre todo industrial. En ese sentido pues bueno, para eso estamos a las asociaciones, para ayudar, para reivindicar, para informar, para asesorar y para animar a que a través de la promoción eh, que nuestras industrias pues se reactiven lo antes posible. En estos momentos, sabíamos hace varios meses que el principal problema estaba en el incremento de los aranceles en Estados Unidos, pero en estos momentos, ¿cuál es el principal eh, problema que tiene la industria del calzado y de sus componentes? Eh, ¿La reactivación del consumo? Bueno, eh, tenemos muchos, muchas variables eh, o muchas incógnitas que hay que despejar primer lugar, eh, esta situación de la pandemia nos ha visto, nos hemos visto claramente afectados por ella por muchos motivos. el primer lugar, pues eh, la movilidad. La movilidad nos limita gravemente a poder eh, estar presente en los mercados como nos gustaría. Ese, ese es eh, la, la, el, primer, el, el primer escollo o el principal que tenemos que resolver y eso no se resuelve de otra manera que, que va curando a la gente en general a nivel internacional. El segundo es eh, el, los monopolios tan enormes que han surgido, eh, sobre todo en los mercados asiáticos y norteamericanos, respecto a, a la adquisición de materias primas, del coste de la energía y del transporte, que se han encarecido, pues materias primas que se han encarecido un 30, un 40 y hasta un 50%, el coste de la energía pues, sigue subiendo, y luego, por lado, el transporte se pues, ha pasado de un, de, de un, de hasta un 500 y en algunos casos hasta a un 2.000% lo que costaba anteriormente es una barbaridad enviar un contenedor desde españa a cualquier lugar del mundo oriental. y eso siempre y cuando dispongamos de un conedor ¿vale? por lo tanto eso ya limita mucho la actividad comercial y, y, y la, la logística para poder mover un producto desde un continente a otro eh, por otro lado tenemos otro problema y es que indudablemente como eh, pues, pues, lógico la situación apremia y nos obliga a Eh, a seguir invirtiendo y seguir innovando en todo tipo de desarrollo de productos, inversión en maquinaria, tecnológica, claro las empresas para poder llegar a ser competitivas necesitan disponer de liquidez y necesitan disponer de, de capacidad económica para poder asumir esas inversiones. Hoy en día las empresas el dinero que tenían, la mayoría de ellas, porque estamos hablando de pequeñísimas empresas, de, de micropymes pues han gastado en resistir Y ahora, eh, en la fase de reconstruir, pues falta esa capacidad económica. Por lo tanto, el gobierno se tiene que volcar con las pymes. No simplemente que los fondos Next Generation lleguen a las grandes, sino que, que, que destinen un porcentaje importantísimo a las pymes porque ese dinero es ubicado. De acuerdo, de lo contrario, salir de esta crisis va a ser muy difícil, muy, muy, muy difícil. Vale. ¿Ustedes han tenido tiempo? Porque se están esperando los fondos europeos. ¿Han tenido tiempo de sentarse con el Gobierno valenciano, que es quien va a repartir ese dinero, para pedirle precisamente que priorice las pymes? Sí, precisamente esta semana tuvimos una reunión con la Dirección General de Industria, eh, dentro de lo que es la Mesa del Calzado. A esa reunión pues, eh, asistimos las patronales y los institutos tecnológicos más representativos de nuestro sector y estuvimos decidiendo pues, claramente la hoja de ruta. Se plantearon los presupuestos generales para, para este año, para, para lo que queda de año y para el año que viene, y eh, los planes futuros de actuación eh, a nivel estratégico. Y en ese sentido, claro que se trató el tema de los fondos Next Generation, y, y por supuesto eh, la Administración es muy receptiva al respecto y, y plantea pues alternativas y soluciones a las PINES. Veremos a ver eso luego cómo se materializa legislativamente dentro de unas órdenes, y unas convocatorias de ayudas para que las empresas puedan optar a las mismas. Por lo tanto, bueno, el día 26 de este mes se van a presentar eh, eh, las líneas de ayudas dirigidas a, a las pymes y nosotros desde AE convocaremos Claro, iba a preguntarle por los plazos, pero ya veo que, que no están demorando eh, la, el reparto de los fondos europeos. Eh, es importante la presentación de las líneas a las pymes. Ha hablado que otro de los principales problemas ha sido ese monopolio que se está creando en los mercados asiáticos y China, sobre todo, y Norteamérica, Estados Unidos, que ha encarecido las materias primas, la energía y el transporte. ¿Qué solución, qué vacuna hay contra esto? de no vacuna, eso tiene que ser la Organización Mundial del Comercio la que medie la que ponga orden, porque lo que no puede ser es que se estén generando tantas diferencias a nivel económico y a nivel internacional. Eh, no puede ser bajo ningún concepto que Europa no tome medidas al respecto y o bien penalice o bien exija eh, responsabilidades pues, a, a las diferentes administraciones internacionales, bien sea la norteamericana, Pero todos somos conocedores del problema en que nos hemos visto eh, con los aranceles. Bueno, pues son represalias tomadas por, por, otras, por otras decisiones previas que no tienen nada que ver con la tasa Google porque tienen arrastradas de, de las de subvenciones o acuerdos eh, bilaterales que existieron en su momento entre Europa y Estados Unidos por las eh, compañías eh, Boeing y Airbus en cuanto a las ayudas que se destinaron. Y, y que concluyó con la tasa Entonces, todo eso, ahora, ¿no? cualquier decisión que se tome al respecto, con medidas o barreras de entrada, o barreras, eh, o, in, o intentar negociar para conseguir disminuir eh, esos porcentajes, eh, o esos precios, mejor dicho, pues esperemos a ver cuáles son las consecuencias. Bueno. Las consecuencias pueden ser muy graves, porque estamos hablando, quizá, de que el proyecto de Europa haga aguas, no lo creo, no lo creo. Yo creo que Europa tiene una, una solidez importantísima y yo creo que a Estados Unidos no le interesa que Europa aguas ni Asia le interesa que Europa haga aguas. A todos nos interesa que Europa eh, sea un, una economía fuerte, igual que nos interesa que la Europa también lo sea, ¿de para que el libre comercio pueda llegar a todo el mundo y haya una equidad y una igualdad de comercio lo que no es factible es que durante un proceso como que estamos viendo, pues existan estas diferencias económicas o estos estos incrementos en cuanto a materias primas de las cuales pues estén beneficiando pues eh, eh, determinados sectores eh, monopolistas y oligopolistas. Por lo tanto, eh, para eso está la Nación Europea, y para eso está la Organización Mundial del Comercio, que tiene que, que mediar y que tiene que tomar medidas y decisiones a respecto. La Administración Biden ha congelado esos aranceles, pero ¿tienen miedo? ¿Hay temor de que se descongelen? A ver, yo no creo que se descongelen, pero indudablemente el miedo existe. La espada de Damocles la tenemos en la espalda. Y, y, y, y bueno pues si eso ocurriese, pues tendríamos que volvernos a sentar a negociar con ellos a través del gobierno central, pidiéndoles que, que sean conscientes del impacto que van a generar, porque, ojo, el daño no nos lo generan solamente a nosotros, lo generan también a sus propias empresas y eh, comercios de calzado eh, eh, nacional. Por lo tanto, tienen que ser, eh, tienen que medir muy bien cuáles son el eh, impacto eh, y las pérdidas que van a conllevar en propio tejido comercial y, y empresarial. Eh, por lo tanto, yo creo que, bueno, pues que al final eh, se entenderá que, que no tiene razón de ser el, el imputar de aranceles y se retirarán definitivamente. Yo, por lo menos, así lo deseo. Vale. Nos ha, nos ha hablado perfectamente de, de a qué mundo se, va, se está enfrentando nuestras empresas, la de componentes y la del calzado pero eh, queríamos eh, también eh, hablar de lo local. Las empresas de componentes, después de este año y medio de pandemia, ¿cómo, cómo se encuentra la empresa del componente? Eh, ¿Ha podido, en Elche, se han cerrado muchas fábricas o se mantienen? No, todas las fábricas se mantienen por dos motivos. Eh, eh, sí es cierto que ha habido algunos cerres, pero pero ha sido eh, previos eh, a, a los momentos que estamos viviendo. Eh, justo cuando impactó la pandemia y cuando vimos que, que había gran, grandes restricciones para poder incluso trabajar o operar a nivel internacional, pues, hubo empresas que presentaron eh, pues, lógico ERTE y luego pues, eh, alguna experiencia de revolución. En cualquier caso, la gran mayoría de empresas, por no decir pues, 95%, Eh, están manteniendo sus estructuras eh, en la medida de lo posible y ya no plantean hacer ni ERTE ni expedientes de regulación de empleo. Teniendo en cuenta que ahora eh, lo que queda es fortalecer el sector, la industria y volver otra vez a la, a la cierta normalidad que, que vendrá, yo considero, que con, con, con, la, con la reactivación de, del comercio a nivel internacional y sobre todo por, por los Estados Unidos. Eh, por lo tanto eh, no, no se está desmoronando el de empresas y algo que vaya a crecer mucho más esta crisis. Lo que sí que está costando es mucho porque las empresas les está costando mucho ayudar a mantener esta situación de salir adelante. Ayer ustedes firmaron ese convenio de colaboración con el Ayuntamiento del que recibirán una parte de esos 90.000 euros. en qué ayuda esa colaboración económica del Ayuntamiento a empresas como a Becal, bueno, asociaciones como a Becal, a Ec, Jovempa Edelco. Bueno, eh, estas ayudas que destina el Ayuntamiento las lleva destinando desde hace más de 10 años, concretamente en nuestro caso desde el año 1991, eh, que, que entraban dentro de unos acuerdos que teníamos pactados ya con el Ayuntamiento, pero sobre todo para apoyar nuestra feria futura. En el año 2010, eh, mejor dicho en el 2008, eh, ya se planteó apoyar también a la asociación. Y hoy por hoy eh, nosotros contamos con dos convenios uno es destinado a la asociación para poner en marcha proyectos de innovación proyectos de promoción proyectos de digitalización y proyectos de transformación de, del propio sector y la otra ayuda va destinada a los expositores de, de futuro moda concretamente a las empresas ilicitanas asociadas a AEC que expongan en futuro moda el convenio firmado con eh, asciende a un total de 12 mil y el convenio firmado con Futuro Modas siendo un total de 22.000 €. Por lo tanto, pues bueno, esas son las ayudas que nos han destinado a nuestra asociación. Desconozco cuáles son las ayudas que han destinado a otras asociaciones que, que, que harán eh, buen, un buen, una buena una buena utilidad a esos fondos. Futurmoda, la edición de otoño eh, tiene ya fechas, es ¿de, de qué fecha son, estamos hablando Futurmoda? La, la, la feria estaba ya convocada previamente dentro de un calendario de, de ferias internacionales y Futurmoda eh, va a celebrar, si, todo, si la pandemia lo permite, va, va a celebrar eh, la 46 edición de Futurmoda, los días concretamente 20 y 21 de esta edición presentaremos las tendencias otoño-invierno eh, 2022-2023 y bueno pues esperamos que la feria al final pues tiene un gran número de expositores y, y un gran número de visitantes. A fecha de hoy pues la feria ya cuenta con expositores de Francia, Italia y Portugal, además del de, tecnológico de España y bueno pues vamos por buen camino. Eh, ¿Cuentan ustedes con los datos eh, económicos del sector de componentes de 2020 a fecha de hoy? Sí, Sí, el sector ha descendido eh, eh, a nivel de facturación en un 22% y a nivel de, de exportación en un 19%. Eh, se ha visto claramente afectado por, por la situación económica y por la pandemia y, como es lógico, pues bueno pues las empresas han visto esa pues, volatilidad de poder eh, colocar su producto en, eh, a nivel internacional en el exterior. Eh, ahora lo que necesitamos es reforzalecer la internacionalización de las empresas que lo que nos permitió crecer exponencialmente y es lo que necesitamos recuperar cuanto antes para que las empresas vuelvan a tener eh, oportunidades de negocio o sea, de hacer la transición hacia digitalizado. Pues empezamos el 2021 muy mal con esa cuarta ola y esperemos No, no, eh, me refiero a a la cuarta ola que nos llevó a, a llenar bueno. las UCIs y los hospitales. El año sí, sí, lo comenzamos muy mal. Espera esperamos terminarlo mejor que 2020 y con mejores cifras que las de 2020. Álvaro Sánchez, gracias por este diagnóstico de cómo están las empresas de los componentes en Elche. Gracias a nosotros nos ha parecido un placer. 101.4 TeleElche Radio Marca.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 la última canción que acaba de lanzar Zetangana en colaboración con Eliades Ochoa, Muriendo de Envidia. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo Lola Más bonita que a todas ellas Se está muriendo Hola. la envidia Las flores, las estrellas y la marbella Porque Dios te hizo Lola Más bonita que a todas ellas. Si día Dios no lo quiera, pierdo los cuartos en mi talento. La juro a todos los que voy a morirme Igual de contento Si oh, un me ha arrebatado lo que hasta ahora me ha regalado Nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado Nada me va a importar mientras tú despiertes aquí Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la marbella. Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas. El madrileño. Quédate aquí esta noche, no venga mañana porque no encuentras al pangón. Ton, tu miquete Kardashian todita, la gata está envidia. No, no, no. Hey, está morriendo, bebé.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 la Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan dos minutos de las 12 del mediodía y nos hacemos eco a continuación de una destacada denuncia. La plataforma Volén Palmeral no entiende y no es la única los motivos por los que la nueva ley del Palmeral sigue sin aprobarse en Les Corts Valencianes. Cuando ya han terminado las sesiones parlamentarias y se anunció por parte del Gobierno del Botánico que las enmiendas serían debatidas en junio y en julio se aprobaría la nueva norma. Nada de ello ha ocurrido, por lo que han pedido que se apliquen medidas cautelares como anular posibles licencias urbanísticas que vayan en contra de lo contemplado en la nueva ley. Para hablar de este asunto, contamos de nuevo con la presidenta de la Plataforma, Susi Gómez, a quien saludamos. Muy buenos días, Susi, o buenas tardes. Muy buenos días. Eh, ¿Han denunciado, se explican, tienen alguna explicación o les han dado alguna justificación desde el Gobierno valenciano de por qué no se han cumplido los plazos a la hora de aprobar esta ley? Eh, no, no nos han informado de nada. Hemos preguntado y simplemente pues que no parece que no ha habido tiempo para que, que entraran. Tenían que debata, debatirse las las enmiendas en comisión y no se han debatido las enmiendas. Nos consta que están ya preparadas. Eso se, se podría haber hecho en, en una simple tarde y no entendemos por qué este nuevo retraso de, de la aprobación de la nueva ley de Palmedal, que ya sabemos… Llevamos eh, no solo cuatro años desde que se empezó o se Marzá y, y el y el ayuntamiento y el alcalde del Ayuntamiento del Che anunciaron eh, que ya se ponía en marcha esta ley hace ya cuatro años, lo no que es un caso meló, sino que llevamos eh, 20 años esperándola. Desde desde que se declaró el Palmeral Patrimonio de la Humanidad, se debería haber adecuado la ley porque la antigua ya quedaba obsoleta a las nuevas... Eh, condiciones y los nuevos compromisos con la unesco las enmiendas se dicen que no han sido debatidas esto eh, a, a ustedes les preocupa porque sin las las enmiendas están preparadas se han presentado por parte de todos los grupos parlamentarios y es cuestión de una tarde debatirlas y aprobarlas o desestimarlas eh, les preocupa que no se haya hecho porque quizás retrase la aprobación definitiva y, y la lleve después de del verano, a, a, a los meses de otoño? Eh, ¿qué, ¿Qué cálculos o qué previsiones hay de aprobar definitivamente la ley? oficialmente Sí, bueno, ya, sí ya ya eh, no va a haber nuevos plenos hasta después del verano, con lo cual no se va a poder aprobar la ley, seguro, hasta después del verano. Ojalá, ojalá se apruebe después del verano. Lo que nos tememos es que esto se vuelva a alargar, porque ya... Recuerdo que en la anterior eh, legislatura también nos anunciaron que se iba a aprobar en esa legislatura y no, y no pasó. Entonces, eh, como ya estamos un poco acostumbrados a, a, a estas dilaciones, no queremos que, que esto se alargue y que incluso en esta legislatura no se vuelva a hacer. Entonces, ah, ahora lo que... entiendo. Ustedes han puesto el grito en el cielo cuando han visto que en, en el calendario de sesiones parlamentarias han dicho nos vamos de vacaciones en cuanto a los plenos se refiere exacto y han dejado la ley del palmeral de nuevo mmm, aparcada Exacto. bien y, y, si nos parece importante porque bueno pues decir bueno pues eh, porque qué tal tanta prisa ¿no? por esta ley que, que, que se, se, le dan tanta importancia le damos muchísima importancia porque desgraciadamente sabemos que no hay un consenso a nivel de todos los partidos políticos, con respecto a cómo se debe gestionar el palmeral o cómo se debe adecuar eh, la ley a, a, a estos compromisos vale. colombescos. No hay consenso, visto? pero sí si sí están sí hay consenso entre los partidos políticos que gobiernan, ¿no? Sí, sí, entre los partidos que gobiernan ahora. Ahora, claro. Pues sabemos que gobierna. esto puede cambiar en la una próxima legislatura. Entonces, ya, ya decía que hemos esperado muchísimos años para que se pueda tramitar la ley, porque no es la primera vez que se, se intenta tramitar una, una ley más moderna de protección del palmeral, pero conforme bueno, con, con el Gobierno que habían en Les Corvalencia fue imposible. Y ahora no queremos perder esta oportunidad para que esto ocurra. Claro, por eso no se entiende. Si hay consenso entre los partidos de gobierno, eh, pues no se entiende por qué lo, lo siguen aplazando o no le dan prioridad a esta normativa, donde sí, evidentemente, hay debate y discrepancias en cuanto a la construcción en, en los huertos de palmeras. Por eso, quizá, ustedes han pedido esas medidas cautelares. Sí, hemos estimado oportuno en la última junta directiva que tuvimos solicitar, ya lo hemos hecho a la Consejería de Cultura de que tomes medidas cautelares en previsión de que esto esta ley siga sin aprobarse, que por lo menos eh, actuaciones que puedan ir en contra de, de lo que lo que dice la ley, se puedan aplicar porque sería legal mientras la ley no esté, no esté promulgada. Entonces, por lo menos que tomen medidas cautelares para que no se hagan actuaciones que vayan en contra del escrito de la ley. Y ustedes las han pedido con conocimiento de causa, porque en, en el escrito ante la Consejería de Cultura han puesto nombre y apellidos a una de las actuaciones que puede ir en contra de la ley, que es el, la famosa, el famoso visto bueno a urbanizar el sector que hay junto al Huerto de la Virgen, en el Pile de Fora, en la finca Exacto. del Arsenal. Exactamente, L16. El, el es verdad que hay pendientes varios temas en relación con construcciones eh, en el en el palmeral, sino dentro de los huertos, sí en la zona tampón, en la zona que también está protegida por por este compromiso con la UNESCO. También, bueno, hace poco también eh, salió la polémica de dónde colocar el Palacio de Congresos, luego del CHE, sí. en fin siempre está hay hay un peligro de que se decida porque es muy voloso y porque sabemos que una parte de de, de de los partidos políticos incluso de los licitanos consideran que los los huertos del de Palmeral son posibles solares para construir cosas. Bueno, estamos viendo que hay un impacto negativo paisajístico en lo que se está construyendo, como, por ejemplo, en los edificios del barrio San Antón o en el bloque quirúrgico que van a querer levantar o que están levantando en el hospital general. Si esta ley estuviese aprobada, ¿tendrían problemas para estas construcciones el Gobierno? en La ley delimita claramente... ¿En qué zonas se, se puede o no o no se puede construir? Eh, exactamente, el tema del hospital es complejo porque ya en sí mismo el hospital uh -huh. estaría, estaría en un... Porque está rodeado de huertos, entonces ahí no hay ni zona tampón ni, está ni nada. Está en pleno corazón. Está, está en pleno corazón de los huertos. Entonces hay, hay muchos temas que que habría que estudiar con lupa porque es verdad que tampoco se puede trasladar a un hospital ni se puede eliminar la ampliación nos dijeron que no va a ocupar más espacio pero bueno también habría que verlo en fin, si tienes razón en que hay, hay muchos temas que que, que, con la, que con la ley en la mano habría que estudiar detenidamente sobre todo qué es lo que lo que ya está hecho es verdad sí. que es difícil volver atrás en algunos casos se podrá en otros no tenemos muy claro pero en, en un futuro inmediato eh, sí que es verdad que hay que llevar mucho más cuidado con, con este tipo de, de actuaciones que, que lo único que hacen es empobrecer el palmeral y quitarle valor no, no, no lo hacemos por fastidiar sí. o porque el pal sino que pensamos que, que lo que hay que hacer con los palmerades es valorizarlo más es, es hacer más evidente su, su su historia, su cultura y, sobre todo, su, su vocación agrícola, que también está en la ley. Claro, la ley mira. va a obligar y, además, nos va a ayudar. Yo creo que hay dos cosas muy importantes en la ley que nos hace muchísima falta y es que ahí la, la misma eh, consellería se, se obliga a contribuir al 50% en los gastos de mantenimiento del palmerán que va a haber una participación de la sociedad civil, de las asociaciones en el patronato de Palmedal, cosa que ahora no está ocurriendo. Pensamos que esa es una vía de que podamos mejorar muchísimo las condiciones de Palmedal. He puesto el ejemplo de dos construcciones concretas que están financiadas por dinero público pero eh, ustedes han puesto en, el, en ese escrito de solicitud de medidas cautelares en la finca del Arsenal, el sector E16 ¿Qué saben ustedes de este sector? ¿En qué situación se encuentra? Porque se estaba negociando con el equipo de gobierno eh, una reducción quizá de la edificabilidad para reducir el impacto que pueda tener sobre el palmeral Exacto, es... De momento lo único que sabemos es que no está paralizado eh, pedimos una reunión con el alcalde para que nos informara pero de esto hace ya un año se nos dijo que en cuanto tuvieran ya una disposición o una decisión tomada se nos avisaría no se nos ha avisado con lo cual imaginamos que siguen es espe esperando que, que la ley les imagino les dé un, un marco legal para tomar una decisión Bien, pues eh, eh, esperemos que esa denuncia, porque el escrito ha entrado hace unos días ¿no? en la Consejería de Cultura. La respuesta no se sabe cuándo la tendrán, si aplicar o no esas medidas cautelares, porque contemplan ¿qué, contra, ¿qué contemplan específicamente? ¿Lo de anular licencias urbanísticas si se han concedido o, o qué, qué, qué medidas son específicas las que ustedes piden? exactamente que si se piden nuevas licencias de construcción que vayan en contradicción con la letra de la ley no se concedan las que ya están concedidas como la que decíamos de la finca Senar, que se, se mantenga de, en suspenso para que no, no se pueda empezar a construir ahí hasta que no se, se decida exactamente qué es, qué es lo que es legal o no. sea sí, esas son en concreto eh, todas tienen esas medidas cautelares tienen que ver con las licencias urbanísticas. Las concedidas y las que podrían, las que las solicitadas. Exacto. Pues, ¿cuánto tiempo tiene la Consejería de Cultura para responder a, a esa petición? Pues, no, no se ha esticulado un tiempo para, si sí, a veces contestan, a veces no contestan, depende. Muchos nos tenemos que con el, la llegada de las vacaciones y el verano, no, no va a ser una respuesta rápida, pero nunca se sabe. No, no hay, no hay un tiempo estipulado. No sabemos si van a, a responder o no. Como, Entonces, tampoco, lo hacemos... como sí. tampoco saben eh, el, la fecha en la que esas enmiendas van a ser debatidas. Se han ido, han cerrado los plenos, pero no han dejado por escrito, en qué fe, no han dado fecha a la, al debate de las enmiendas. No, no, no, no porque no se no. supone que ya, según lo que nos dijeron, ya deberían haber sido debatidas. Las fechas que ellos más o menos manejaban. Esto no tiene no tiene un calendario, lo que sí nos dice eso es que no hay un calendario fijo. En función de las otras necesidades que tienen, las otras discusiones, de otras leyes, otros decretos, pues van ellos van sacando unas u otras. Entonces, es verdad también que nos encontramos en una situación especial por tema de pandemia y que pues se, se dan prioridades a a otras cosas, pero no entendemos el por qué una ley entre comillas, sencilla, porque no es una ley ni siquiera a nivel de la comunidad valenciana ni estatal, es una ley a nivel local, una ley que no tiene mucha complejidad, que había un consenso como no lo pueden hacer de, de una manera más más rápida y a veces pues pensamos pensamos mal quizás no hay interés en sacarla, no sabemos no no como no nos dan explicaciones pues tampoco todo son suposiciones Pues eh lo dejamos ahí. No sabemos los motivos por los que el Gobierno valenciano no ha priorizado la aprobación de la nueva ley del Palmeral. ¿Y eso que ¿Cuántos anuncios llevamos de del consejero Vicente Marsá o del presidente de la Generalitat de que esto era lo prioritario prioritario para sí, el Palmeral? Sí. Exacto. Sí, que es la primera ley que iban a sacar en uh -huh. cuanto para la, la nueva legislatura. En fin, hemos oído ya ¿no? que era... Quizá, quizá quizá cumplan con eso. No sé, no sé este año qué leyes han sacado. ¿Han sacado algunas leyes antes que la del palmeral desde que lo prometieron? No sigo ¿Habría? no sigo el calendario de los Cole, pero supongo que sí porque que, si no habría que ver, habría que ver. Si no se sacado ninguna ya se dije, no efectivamente, que ver. habría que ver la capacidad legislativa. En fin, eh, lo dejamos aquí y tendremos tiempo suficiente para, para controlar o fiscalizar eh, el devenir de esta ley que, como bien has dicho, llevábamos 20 años reclamándola y 4 años tramitándose o bloqueada allí, en el Parlamento Valenciano. Muchas gracias, Susi Gómez. Vale, a ti. Muchas gracias. Adiós. 101.4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 ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores oh, precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones sí. con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperbel, Elche. Sí, no, oh. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí!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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. 12 y 18 minutos de la mañana, 25 con 4 grados de temperatura. La Glorieta continúa hasta la 1 del mediodía después de hablar de esa nueva ley del palmeral. Tenemos pendiente leer esas ofertas de, de empleo, eso será sobre las 12.50. Y mientras tanto vamos a disfrutar de la música en esta ocasión de Montlacerte. ¿Por qué me fui a enamorarme de ti? No ves que al parecer Por ti tengo una enfermedad Te estoy llorando No te vayas tan pronto mí Quiero comerte el corazón Te gritan mis brazos Necesito tu amor Tal vez sería mejor que lo nuestro se acabe y necesito dejar de sufrir. Quiero que estemos bien. Sé que tú también lo has pasado mal. Estoy tan confundida mas no estoy arrepentida. Si pudiera te volvería a amar. nuestro no el papel dia que estava prohibido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 La Glorieta con Rosmaría Alonso. Y este mes de julio hablamos ahora de una novedad musical porque los valencianos Bombay y los gaditanos Lérica se han unido, se han juntado, se han juntado para lanzar una canción que nos trae aquello del verano, el buen rollo, la playa, los amigos y todo, con este caramelo de limón.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 No sé cómo puedo aguantar la calocamera tu bikini de raya si por más que me seque y me seque seque tan papa la toalla que esta fresquita como un frigopié como sandía te voy a morderte a que ponga la guinda al pastel Caramelo de limón ronde caña bajo el sol quiero ver cómo te mueves cuando bailas reggaetón quiero verte batirar con la luna sobre el mar quiero verte que es natural, caramelo de limón. Hey. Caramelo de limón. Hey. Fuera, wea, enterremos los miedos, sueña, sueña, miramos un deseo que es al fuego, juega, juega, enterremos los miedos, sueña, sueña, miramos un deseo, yo lo que quiero es vivirte a besar. Caramelo de limón, ron de caña bajo el sol, quiero ver cómo te mueves cuando bailas reggaetón, quiero verte batillado con la luna sobre el mar, quiero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 la Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las doce y media, y ya saben que a las 1250 leeremos esas ofertas de empleo que actualizamos de lunes a viernes en nuestra página web teleelche.es. Nosotros ahora seguimos con más música, vamos con Macaco y Messier Periné, porque ambos empezaron este año, el 2021, lanzando Lenguas de Signos. Idiomas del alma, lenguas de signos, dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan. Hola, inventamos nuestro propio idioma. ¿Quién me iba a decir lenguas de signos cuando tu boca, la mía rosa? Hablamos por los codos, por la piel, con el tacto, por los poros. No hay dobles sentidos cuando el borde de tu labio toca el mío. Insistes en el lenguaje del movimiento, Siguiendo el rastro monólogos de suspiros atentos Emociones parlantes sobre la memoria de nuestros pulgares Sin puntos ni comas, ni acentos desiguales Dos bocas moviéndose calladas te lo dije de mil miradas Te lo recordaré tocándote Las veces que haga falta Nuestro lenguaje de signos pues No necesita palabras, lenguas de signos Lenguas de signos, tus cuerpos callados, tus cuerpos que hablan. Lenguas de signos, idiomas del alma. lengua de signos, tus cuerpos callados, tus cuerpos que hablan. Hola, tu pierna cruza la mía, mi corazón se asoma. Las palabras no alcanzan Cuando se desborda el alma No hay traducción, al amor no se habla El amor se hace Un beso siempre tendrá el derecho De interrumpir la frase Dos bocas moviéndose calladas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 Lenguas de signos, tus cuerpos callados, tus cuerpos que hablan. Lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, tus cuerpos callados, tus cuerpos que hablan. Le le le le, guarde sino, nos moviendo soy. Le le le le, guarde sino soy. Le le le le, guarde nos, nos, nos moviendo no soy. y suspiros que condensan mil palabras. Las marcas se escriben cuando te muerdo y tú me arañas. Las cuerdas vocales se quedan sin aire Nos quitaron el hablar Te miro sin verte Los sentidos se disparan En un beso sabrás Todo lo que he callado Mejor no te lo digo Mejor lo hago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 Y de la canción de Macaco y Mesé Perine de 2021, vamos a dar un salto en el tiempo para recordar otra canción, Ojos de Gata, que la banda madrileña Los Secretos lanzó en 1991. Es la canción hermana de Y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina, porque ambas comparten las primeras estrofas. Blou con mar, una noche después de un concierto. Tu reñabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído si no pagas. Sólo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gato. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer mi repertorio con el quiero beber del alcohol me acuno entre sus mantas y soñé con sus ojos de gato pero no recordé que de mi algo esperaba que pero allí ya no estaba Me dijeron que se mosqueó porque me emborracé y la secó como almohada Como por ahí que yo era un chaval opinario cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenariu? ¿Pero cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenariu?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 12 y 41 minutos de la mañana, nos acercamos a la una y también a las ofertas de empleo, pero antes vamos a disfrutar de una de las canciones brasileñas, quizá la más famosa del mundo, más que nada. Dos. 101.4 Teleelch Radio Marca Este verano voy a... Y vamos a ir... Allí y aquí... Y nos iremos con... Y a casa te... A ver a... Y subiremos a... Y llegaremos hasta... También haremos aquello que tanto... este verano... Este verano es otro verano. Nuevo Subcitroen C3 cross Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome, Freedom. en Grupo Marcos. Pasión por llegar. La Glorieta. Con Rosmari Alonso. 15 minutos para llegar al final del programa La Glorieta y de las playas brasileñas con la música nosa. Nos vamos ahora con la música surfera a las playas de California con, es, con aquellos chicos surferos, los Beach Boys. She forgot all about the library Like she told her old man now And with the radio blast And go cruising Just as fast as she can now And she'll have fun, fun, fun Till her daddy takes a T-shirt away Fun, fun, Till her daddy takes a t Well, we're in the standard she walks the Like, you want like, that nice. you want fucking ace She makes it you know easy to her laugh Her look like Roman romance, a Roman cherub face But in the fucking A lot of guys try to get your but she leaves them the wild To chase that ace now, you have fun, fun, fun To look at like, it, take it deeper away The long that's your dad was giving wise But to you, you now, lie. now you shouldn't be And since he took your set of keys, you've been thinking that your fun is all you true You shouldn't be you should but you can come along with me cuz we got a lot of things to do I should I air fun fun fun another day it's give it away fun, fun, fun, away fun, fun,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 ¡Me has cambiado! Cuando me encontraba al borde del abismo De vuelta de todo en un punto final Sin una esperanza, sin un clavo ardiendo Sin un salvavidas en medio del mar Cuando yo pensé que había vivido todo y perdí el billete hacia nunca jamás, dado por sentado que no queda nada, nada que perder. Y apareciste tú, tú me has hecho vudú, hiciste que el cielo se pintara de azul, y apareciste tú entre la multitud y tengo que decir... Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar.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 Pues cuando son las 12 y 51 minutos de la mañana nosotros hacemos lo de todos los días leerles, acercarles las ofertas de empleo que tienen en nuestra web teleelch.es Son muchas y casi todas eh, tienen que ver con la industria del calzado Hay una fábrica de vulcanizado que necesita taller de aparado y dejan el siguiente teléfono fijo el 966779530. También una fábrica de vulcanizado precisa un cortador de máquina de puente 600476948. Hace falta un montador de sandalia con experiencia en montar a mano 652640775. También se necesita en el siguiente teléfono móvil una persona para cuidar dos horas por la mañana a una señora que se encuentra encamada, 607-14-6473. Otro taller de calzado precisa una aparadora y además una persona de mano para interior, 633-13-2676. Hace falta moldeador en el siguiente móvil 661 29 29 Otra fábrica de calzado situada en Elche necesita envasadoras con experiencia en poner plantas, 96 665 12 63. Una empresa de vulcanizado ubicada en Torrellano busca envasadora, también ayudante de vulcanizado y una persona para facturado, 603 3, 6, 2, 2, 7, Un taller de aparado también ubicado en Elche... ...precisa aparadoras de máquina alta para interior... ...667-21-2974. Otra fábrica de calzado necesita vulcanizadores... ...653-02-0617. Una empresa de calzado ubicada en Crevillén... ...busca envasadoras con vehículo propio... ...678-2317. 9864 se precisa una envasadora que sepa reparar hay que mandar whatsapp a este móvil 682 38 una fábrica de bios en catral precisa personal 624 23 también hace falta un cortador de mano para exterior y una persona para la envasa 965 03 39 Otra fábrica de calzado necesita un lijador con experiencia, 696-739-955. Se precisa una persona para la envasa en el siguiente teléfono fijo, en el 965-68-3506. Y por último, la última oferta de empleo que tenemos colgada en nuestra página web es Hacen falta talleres de aparado de zapato fino adentro de señora, hay que llamar a este móvil al 687269056 Estas son las ofertas de empleo que de lunes a viernes actualizamos y que nos pueden ustedes hacer llegar a través de nuestro contestador automático llamando al 606 966061835 También pueden ustedes mandarnos a este contestador automático las demandas de empleo las actualizamos, ofertas y demandas y las colgamos en nuestra web teleelch.es y a las 12.50 de lunes a viernes las leemos aquí, en Teleelch, en Radio Marca, en el 101.4. Las leemos ahora en el programa La Glorieta, pero en la última semana del mes de julio ya retoma esta lectura nuestra compañera Rosa Lucas en su programa Entre Amigos, cuando venga de vacaciones.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 La Glorieta con Rosmar Alonso Pues ahora sí nos despedimos de, de todos ustedes Faltan tres minutos para que comiencen los servicios informativos A darles las noticias y a repasar esta actualidad De la jornada de este jueves 15 de julio En este programa La Glorieta que comenzó a las 9 de la mañana Hemos también repasado, hemos repasado la actualidad mediante las entrevistas realizadas al colectivo de DJs de la provincia que ha lanzado una campaña en redes sociales para reclamar al gobierno valenciano derecho a trabajar debido a que son los más afectados por el cierre del ocio nocturno en esta quinta ola. Y hablando de la quinta ola, también hemos hablado con otros eh, de los afectados eh, por la saturación de trabajo que sufren los centros de salud. Hemos hablado con el portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, ya que han reclamado una reunión urgente con la consejera de Sanidad para que ponga fin de una vez por todas a los problemas endémicos que vi, que sufre la ...que sufren todos los centros de salud valencianos... ...y ahora más que nunca con la sobrecarga... ...con el incremento de contagios... ...y con los despidos del personal de refuerzo... ...que se han realizado este año... Y también hemos continuado evidentemente con la ronda de noticias hablando de la ley del palmeral, de la recuperación económica de la industria de los componentes para el calzado y hemos tenido ese rincón gastronómico y un avance de lo que será el programa esta noche del análisis de Daniel González. Ahora les dejamos con Ana López y con Manu García con toda la información de esta jornada. Nosotros volvemos mañana viernes. promesa esperar y no saber cuando se abrirá la puerta ni con qué historia vas a volver si doy todo mi tiempo no haré paso atrás yo no soy reloj de arena he sido la vuelta ya no caigo más